Terminó. Consagrados 7.50. Ahora viene... Prohibido amanecer. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y nos despeinamos.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 pasa algo Seems unigood and no turn on see I'm back stone and I pass Algo pasa Y es 750 750 I'm easy like Sunday morning Мас Айре 7.50 Cuando ya el nuevo día gastó sus primeros seis minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Ya está en los estudios de la 7.50 Silvina Orozco. Ella nos va a adelantar el concierto que brindará el domingo 25 de agosto a las 21 en el Teatro del Viejo Mercado. También nos va a visitar Marina Pesaj, autora del documental Casas, la máquina para vivir. Y vamos a hablar con ella de ese sueño inalcanzable para miles y miles de argentinos a través del tiempo, el techo propio. En cuentos para no amanecer, hoy tendremos En el Cordón de la Vereda, de Damián Tavarovsky. Con canciones prestadas, una sección de estas madrugadas... ...donde algunos intérpretes toman partituras de otros autores... ...vamos a armar la banda de sonido de este viernes de música latinoamericana. Entonces, un montón de intérpretes para hacer temas... ...de Atahualpa, del Cuchi, de Violeta Parra, de Jaime Dávalos... ...de Jacinto Piedra, de Orozco Barrientos, de León de Julio Argentino Jerez, de Alfredo Citarrosa, de Pito Paez, de Ariel Petrocelli y Daniel Toro, de Van Lins, de Horacio Guaraní. Esa es la propuesta. Canciones prestadas. Ya comienzan cuatro horas de radio con sonidos para recordar o descubrir.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 gastó sus primeros 10 minutos. Entonces te contamos de qué se va a tratar la noche de hoy con una banda de sonido muy especial con canciones prestadas. Será el primer capítulo de una serie de canciones prestadas que tenemos preparadas para los viernes de música latinoamericana. La temperatura para Capital y alrededor es 6. La humedad del 42%, la visibilidad óptima, 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para hoy? Una mínima de 2 y una máxima de 10 grados. El extendido dice que Capital y Gran Buenos Aires es zona liberada de paraguas, por lo menos entre sábado, domingo y lunes. Buen tiempo, pero con descenso de la temperatura. El sábado, 1 grado sobre 0 y una máxima de 11. El domingo, 3 y 10. Y el lunes...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 Lo conociste como solista, lo conociste como parte de los músicos populares argentinos, lo conociste en su dúo con Peteco Carabajal antes de, de irse tan rápido, de morir tan joven. Canciones de Jacinto Piedra. ¿Quiénes la van a, a tomar prestadas? Santa Diabla, el grupo de Mica Farías Gómez, y un hombre que... De alguna u otra manera, recrea muy bien clásicos del tango y clásicos del folclor. Manuel Santos, te voy a contar un sueño y una canción vieja. Este es el primer corte de canciones prestadas, temas de Jacinto Piedra. Primero te voy a contar un sueño por Santa Diabla y una canción vieja por Santos. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro. En AM750. ...siempre te decimos que la única manera de conocer al artista arriba del escenario... ...es conocerlo debajo... ...su historia, sus herencias musicales, sus batallas ganadas, sus batallas perdidas... ...sus sueños, sus ilusiones... ...y vamos a hablar y mucho con Silvina sobre... ...todos estos años arriba del escenario... ...básicamente acompañando a, a muchos artistas entrañables... ...y cómo despega después su carrera solista, que tanto tiene que ver con la música latinoamericana y que ahora tiene muchas, este, muchos ingredientes del tango siglo XXI. Pero antes de hablar con ella, te la voy a presentar a través de sus sonidos. Esta ciudad es brujada, sin saber Socavti bante de volver, no sé si para bien o no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser, me reconozco en la costumbre de volver a encontrarme en mí, a volver a las cosas que perdí la vida que se fue. Hey, casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy y no me quiero ir doble la esquina de mi misma para comprender que nadie es pasalismo de su propio ser y estoy pisando tus espaldas Floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad no sé si existe siquiera si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final, Pero de cachel, el sentimiento sur la mano fuera de el rostro del amor en cada umoral. Yo sé que no es casual haber nacido aquí ser un poco así triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un valle por los dos Nos canta el funeral para decirte adiós, decirte adiós a vos, jovenz. No puede ser si siempre y siempre sos una razón para volver. ¿Cómo va, Silvina? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por invitarme. Esto es parte del material discográfico que sale ahora. Sí, ya tendría que haber salido, sí. pero anduve dando vueltas y sigo dando vueltas, entonces está, se está retrasando un poquito. Uh -huh tendrá que haber salido hace un par de meses y vengo haciendo la pre-pre-pre-presentación <ríe> para ir con el chal, chalera con la despedida. Con la despedida, está muy bien. <ríe> Pero bueno, ya, ya, ya, va salir, ya va a salir. Y es, a ver, eh, el comienzo de una nueva etapa en tu carrera, porque es sí. la incorporación del sonido a de Buenos Aires, la incorporación del tango. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a eso? después de tanto folclore después de tanta música latinoamericana sí. igual no me olvido, yo, no, digamos, claro. yo de cuando era chiquita empecé cantando tango uh -huh. mis primeras moneditas me las gané con mi familia que me hacían cantar María y Caminito este yo me escondía atrás de la puerta y cantaba y después pasaba y juntaba monedas ¿Y eso venía de alguna herencia musical familiar? De... No, porque me gustaba y a mi viejo, a mi tío le gustaba ah, entonces me hacían cantar tango y yo can... me gustaba, me divertía entonces ganaba moneditas <risa> Después eh la onda me la vida me llevó por otro lado, me junté con Los Carpe, empezamos a hacer música latinoamericana, que sí. nos ha llevado por muchísimos escenarios, a compartir uh -huh. con gente increíble como Jaime Ross, Liliana Herrero, este a largar dos discos maravillosos, este y bueno, yo siempre nunca me olvidé del tango que me representa de la A a la Z, me representa y y me emociona y me mata. Y, y nu nunca, digamos, siempre traté Todo el tiempo trataba de meter milonga uh -huh. O tango dentro de lo que podía ¿no? Sí. Porque estábamos haciendo otra cosa sí. y, y en un momento ya no pudo más La necesidad y, y digo, bueno, voy a darle bolilla A esto que me está pasando adentro Que es, quiero cantar Tango. ¿Y en un repertorio que va de dónde hasta dónde? ¿O que no tiene límites? No, no tiene límites. No, no tiene límites. no, no tiene límites. Yo uh -huh. soy una persona que, así como te cambio de color de pelo... La cosa viene bien ecléctica. Sí, el, totalmente. El Viajo mucho, me junto con diferentes músicos, le digo que sí, absolutamente todo. Uh -huh. Todos los escenarios, todos los estilos, todo. Siento que me nutre, que aprendo y, y yo canto música. Claro. Amo la música y canto música y soy cantante de música Lo que te conmueva Sí, no quiero encerrarme en ningún estilo Me gustan todos los estilos mientras considere que puedo hacerlo con, con respeto Y que puedo hacerlo a un nivel más o menos interesante Por una cuestión de respeto también a la gente que vino antes A los creadores, a, a los grandes músicos que tiene este país sí, sí. A los grandes creadores Entonces por una cuestión de respeto trato de, de, de, de informarme bien De elaborar bien el material antes de sacarlo al vivo o al disco y y me mando, me gusta todo, y como soy mecha soprano, este puedo moverme tranquilamente con el tango, con toco percusión y bailo, entonces hay, ¿no? hay mucha danza y mucho teatro en, en tu sí, historia. sí, sí entonces como soy muy curiosa y como tengo todas estas cosas el, el instrumento de la perco y el instrumento de la danza me ayuda para para para el swing y para la interpretación y para moverme tranquilamente en los estilos uh -huh. ¿Este es el disco o es el material que vas a presentar en el Teatro del Viejo Mercado y es el que te llevas en la valija a Europa? Sí, este es, que ya lo vengo presentando, todo este año vengo como presentando este material que se va a llamar Sola, que está casi terminadito uh -huh. y hice unos retoques en unos temas y por eso no salió, este, pero bueno, lo quería terminar ahora y salió esta gira a Europa, entonces lo, lo tengo que dejar esperando um, el 25 este domingo, eh, Hago como una especie de show con... No, una especie no, es un show con un montón de invitados maravillosos. Además festejo mi cumpleaños y además me despido de Argentina porque a las horas del show me voy a mi casa y <ríe> agarro la valija y rompe esa y vuelvo de recién en noviembre. ¿Cómo es esa, esa agenda de viaje? Y arranco en Madrid, después voy a Barcelona, eh, después tengo París, Montbon, después eh, por ahí le piso al orden, eh, porque sin, sin, sin machete... Sí. Este, tengo Portugal, tengo el Festival de la Mujer y la Música en Italia Después uh, tengo unas milongas en Londres Después tengo unas milongas también en Alemania Y, y después vuelta al hogar ¿Qué son milongas en Londres y en Alemania? ¿Viste? Y gente que... El tango hay mucha movida en todo el mundo sí. Mucha movida Gente que uno dice, no te puedo creer Hay, hay un armado... A ver, similar al de una milonga de carne y hueso en cualquier barrio de Buenos Aires, seguramente con el armado y la escenografía de alguien que la llevó de acá para allá. Sí. O sí, son, sí, sí, este. sí. Ah. El armado, sí. Después, bueno, qué sé yo, yo no soy muy objetiva. Las milongas de acá no hay con qué darle. No, no, bueno, uno, uno supone que habrá mucho tango a lo valentino, que habrá... Claro. claro. Pero bueno, no importa, es la Pero forma. Pero la a... gente lo estudia, lo claro. baila, lo disfruta, y eso es lo bueno. ¿Alguna vez hablábamos con un... Eh, con un uruguayo casado con una argentina que tienen una no es que tengan una milonga, pero tienen algo parecido en Dinamarca. Ah, mira. Y trabajan este a través de la danza con chicos con síndrome de Down. Ah, maravilloso. Y no pueden creer los este los logros que tienen. Oh, claro. Y nosotros nos preguntábamos una milonga armada en Dinamarca por sí. un uruguayo y una argentina. Y ahí rompíamos todas las fronteras. Maravilloso. Porque sí. la, la gran pregunta era, ¿qué conmueve a un libro? Ah, de que es en 2x4. No, no, bueno, no, ¿qué, qué sé yo. El tango es, la, la música es mágica y sí. el tango para mí es como, es como hablar de... Es la música clásica. Uh -huh. Es la música clásica de hoy, ¿no? Sí. Este, eso que atraviesa todo, qué sé yo. Atraviesa todo. Yo he visto llorar gente que no... Sin más, una de las milongas donde voy en Londres este, es una gente que los dueños vinieron y, y de carambola, la verdad, fueron un show en marzo, este, que hicimos, un, hice un ciclo en la biblioteca café, y fueron, y, y los tipos no hablan ni papa de español, claro. y hicimos una versión de Piazzola y de un compiladito que hacemos en, entre balá pero loco, adiós no nino, y los tipos lloraban y no hablan ni papa de español. No se puede creer y lloraban, lloraban, sí. lágrimas, lágrimas, un un tipo medio como dos metros lungo, sí, sí. venía llorando digo, a ¡Mira. ver es lo mismo salvando las distancias, más allá de que uno siempre quiere saber qué es lo que dice el, el cantante, qué es lo que dice la banda cuando nos conmueve una melodía, cuando escuchamos algo en inglés, cualquier cosa, no sí, sé, sí. yesterday de los Beatles, sí. no sé. Y no, no sabemos para dónde apunta el tipo, pero hay lo que nos conmueve. Sí. Y uno nunca entendió por qué el japonés, por, por hablar de una ...de una plaza tanguera por excelencia desde hace medio siglo... Sí. ...que cuando escucha, no sé, Papusa o... ...y el tipo está sí. enganchadísimo y canta en su fonética y... ...no sé... Sí. sí, pero el pasa que también la música yo creo cuando está hecha muy en serio... ...sea... Eh, del idioma, el idioma que sea y el estilo que sea, cuando está hecha muy en serio como el arte, cuando está, sí claro, pasa con la pintura, por ejemplo uno no eh. entiende nada por ahí de técnica de pintura, si pero por ahí te vas un una hora mirando un cuadro mm. y vos decís que loco y te vas de viaje mirando una imagen que no tenés idea que hizo el tipo. Sí. Cuando algo está bien hecho y cuando algo está hecho en serio, desde el artista, desde la mano, desde la voz, desde el instrumento, sí, claro. cuando algo está hecho en serio, la gente sensible lo capta. Estás escuchando a Silvina Orozco, se va a presentar ...el domingo 25 de agosto a las 9 de la noche en el Teatro del Viejo Mercado... ...y te la sigo presentando a través de sus sonidos... ...siempre decimos que los sonidos radiales se dividen en dos... ...para recordar o para descubrir... ...quien ya te conocía se está topando otra vez con, con tu sonido... ...y quien no te conocía esto siempre sirve como, como un disparador... ¿No? Ya saben que Silvino Orozco canta de esta manera, Google Silvino Orozco, ¿no? en dos minutos tenés todo lo que querés saber de ella. Así suena, te la sigo presentando a través de su sonido. lo bajo fondo donde el barro se subleva yo sé no me digas tenés razón la vida es una ridícula absurda y es todo todo tan fugaz que es una curva nada más me confuso ¿Acaso no ves la pena que me ha herido? en tu historia algunos apellidos más o menos claves. Hay uno que por lo menos tiene que ver con eh a ver, con Mil, con haberlo haber haberlos visto a los dos en el escenario que es Raúl Carnota. Sí. Háblame de Raúl Carnota, que a ver, no deja de ser un yo lo tengo en esa en esa lista de 10 5 tipos que abrieron la puerta de la década del 80 en un momento donde los sonidos eran otros, sí. donde por suerte Se, se rompía esa larga noche de la, de la dictadura, y dentro de esa banda de sonido de ese tiempo aparece Carnota. Sí. Y, es, este, y es parte de ese sonido mágico, porque yo lo escucho a él y estoy en el 84, 85, 86. Sí, sí. Sí. Eh, ¿qué, fue, ¿Qué fue Carnota? ¿Qué es Carnota? Ah, qué difícil, porque la verdad que yo le debo muchísimo, y eh, para mí es un... Es un referente, es un ejemplo, yo le digo que para mí es como, es como un póster de esos que uno mira y decís, pucha loco, así deberían ser las cosas. Uh -huh. Y uno se pega ese póster a la pared para acordarse que a pesar de, de que la realidad por ahí te pinta otra cosa, ese póster vos, vos decís, no, no, no, así deberían ser las cosas. No, para mira. mí es eso, Carnota, sí. esa coherencia inquebrantable, irrefutable. Uh -huh. A todo nivel. Sí, sí, sí. sí, sí. Este, esa, esa cosa limpia que tiene con respecto a, a la música, esa coherencia, ese respeto. A una costa del mismo. Cuando digo Pero, eso, digo... Totalmente. Porque no es un producto domesticable, y en sí. eso las grabadoras sí. juegan un rol complejo, y entonces estamos hablando de un tipo de 30 años de carrera que tendría que tener el doble de discos, sí. que tendría que tener muchos más escenarios, sí. y tiene lo que tiene en función de las de las sí. peleas cotidianas. No tranza de las nada, cotidianas. no tranza nada. No se tranza ni un segundo. Claro. Por eso es un tipo tan querido y tan admirado por, por, por artistas, por gente que lo conoce, este y igualmente tiene mucho, mucho escenario y muchos sí, discos, sí, claro. que bueno, mucha, mucha gente no sabe, uh -huh. este, justamente porque es una cosa así, <ríe> tiene, tiene su manera de ser y la, sí. la respeta. Y... Sí, o porque por ahí te mete una chacarera del expediente Y claro. no son muchos los que, Pasa que también es un pasarlo tipo, El otro día escuché, mira, eh, eh, en Rosario En el encuentro de músicos De músicos populares Maravilloso eh. maravilloso, maravilloso, claro maravilloso. que sí este... Conciertos, talleres Increíble Cómo labura esa gente Muy porque bien A pulmón, así, porque tienen dos mangos de presupuesto sí, sí, sí. Y ya llevan diez años Diez años, años. Sostenidos, y cada vez mejores ¿eh? Sí, claro Impresionante Y... Parece mentira porque Rosario es una ciudad que ha dado tantos talentos uh -huh. que no tengan apoyo a los músicos. Sí, ¿no? sí, Como bueno. Además es un trabajo único a nivel país. Único. ¿no? Único. Porque escuchar... Estudiante de todo el país. Claro. escuchar a Lilian Saba hablando de, bueno, muchachos, armonías, de no sé qué, taller. Sí, ¿Quién sí. lo da? Lilian Saba. Sí, uh, impresionante. Uh, bueno. Sí, aparte ella, bueno, este año armó toda una orquesta y los hizo tocar, arreglos, escritos, todo fue maravilloso. Sí. Y bueno, yo no sé, en algún momento se despertarán los gobernantes, y dirán, che, hay que darle un poco de bolilla. Y encontrás dos líneas en los medios de eso, ¿no? Sí. Dos líneas. Sí, sí. No, igual no, no, no. los músicos y la gente curiosa y la gente que quiere ir para adelante, creo que siempre nos enteramos. Está muy bien. Muy al margen de los medios. Estaría buenísimo que apoyen un poco más, pero bueno, si no apoyan, otra cosa, Mariposa. Sí, sí, sí. Hay que seguir para adelante igual. Sí, no cabe ninguna duda. <risa> no cabe ninguna duda. Y bueno, ahí en ese contexto lo, lo escuchaba al, al Mono Fontana. Al mono fontana otro grande, hmm. al mono hizo arralde que él decía que él lo lo decía por micrófono que él hmm. lo admiraba mucho a, a Carnota y que él decía que para él el, el, el Chango Farias Gómez y y Carnota eran yeah. los tipos que siempre te mostraban el futuro Entonces, más allá de los sonidos de los 80, que el tipo sí hizo un quiebre por esta cosa de los tríos claro. y de la improvisación y todo esto que no existía dentro del folclore, y que abrió una puerta para salir a jugar y después sí. vinieron todas las bandas de fusión a vida y por haber. Sonidos yaceros que aparecían por Exacto. todos lados. Este, mi mismo nosotros, Carpe, tomamos del Chango claro. Faria Gómez y de Carnota todo. Nos inspiraron y nos dieron... El Chango escribía partituras con 10 años de de premonición. Totalmente. Y bueno, Carnota también, con sí. esta locura que sacó los tríos, con Rodolfo Sánchez, con este, un montón de gente que ha tocado con ese trío emblemático Willy González también, una cosa que... La particularidad de los dos es la elección de la compañía. Y sí. Siempre poniendo el ojo donde había que ponerlo, descubriendo, abriendo puertas, sí. pero esencialmente subiendo al escenario a muchos tipos que después dales un año más de carrera, dos, Sí. iban a ser figuras, sí, sí, sí, sí, es increíble, ¿no? uno rescata de, de los MPA por ejemplo por citar sí de bandas este, más o menos cercanas en el tiempo, pero de Nohuanca para acá, cualquier cosa que tocó el chango sí, lo convirtió en oro. Impresionante, impresionante. Y ahora bueno, justamente el mono hablaba de, de, de la orquesta de los amigos del chango, sí. que están haciendo una cosa maravillosa, que estuvieron el mismo día que estuvo el, el, el, el trío de Raúl Carnota, uh -huh. entonces por eso el mono hablaba de, de él y del chango, y decía son tipos que nos mostraron el futuro y nos siguen mostrando el futuro. Y yo siento eso de, de Raúl, yo... Aprendo como persona a partir de que, de que lo conocí, la verdad que crecí muchísimo en mi forma de encarar el arte, de encarar el escenario, de encarar este, la conexión con los otros músicos, sí. como cantante me modificó completamente, como cantante me modificó completamente y le agradezco porque hoy por hoy canto pero jugando. Uh -huh. Con la música, me meto en los textos de otra manera, pero también me muevo este, rítmicamente de otra manera uh -huh. este, Mucho más libre, siendo más consciente también de, de la rítmica sí, sí. Él me, Cuando tuve un periodo que tuve la suerte de poder laburar con él y su trío Y él me entrenaba, porque me decía, acá hay muchas cantantes que cantan bien, pero hay pocas que tienen swing Entonces Ajá. yo no entendía qué era lo que me quería decir Y al principio lloraba y decía, no, maestro, llame a otro porque a mí no me sale. Y me decía, no, trabaja, vamos, querida. Entonces me hacía hacer unas cosas con las palmas y me hacía cantar y me hacía caminar a un ritmo y después me hacía tocar el cajón y cantar. Y al principio, bueno, me costaba un montón, hasta que después empecé a entender qué era lo que me costaba, lo que, me, lo que él me quería transmitir. Es la diferencia entre la técnica depurada y el formato para llegar al corazón del tipo que está... Exacto. que a veces qué sé yo, ni hace falta un gran caudal ni... sí. hay tipos que te llegan y, sí, sí. y te llegan y punto y con una vocecita que es un lito de voz o... sí. pero no importa, hay algo en esos tipos que te transmite algo que aquel que tiene con qué que le sobra garganta a veces no, no logra sí, sí, sí, sí. Y, eso, y para las cantantes por ahí que, que, que hemos estudiado nos sé, es difícil desconectar de la parte técnica sí. y volver atrás, porque es hacer todo un montón de escalones hasta lograr todas esas, el, eh, todos, todos estos instrumentos sí. Técnicos, y después olvidarnos de eso y volver para atrás para cantar naturalmente. Sí. Porque ya eso lo tenés incorporado. Claro. Entonces, encontrarte con, el, con la poesía, desmenuzar las palabras, ver qué quiso el ser el, acto, el, el autor, uh -huh. hasta meterte, y meterte dentro de un papel casi actoral para cada canción. Claro. A eso, que es la interpretación de la poesía, sumarle la apertura de lo rítmico. Uh -huh. Uno puede hacer cosas, pero maravillosas con la voz. Sí, claro. Entonces, bueno, yo toda esta cosa la descubrí gracias a, a, a Raúl, que para mí, o sea, a todo el mundo le dice maestro. Yo, sí. Para mí de verdad es un maestro, sí, porque claro. me tuvo una paciencia que, y me modificó completamente, completamente. Entonces yo cuando hay talleres de canto también trato de, de, de, de, de volcar lo mismo que yo aprendí de ah, él, ¿no? Exactamente. Vos sabés que cada vez que tenemos la posibilidad de tener en esta mesa a una cantante popular argentina siempre le preguntamos lo mismo. Eh, si es una sensación nuestra, o en realidad es lo que está sucediendo, que desde hace más o menos una década hay una multiplicación de voces femeninas, básicamente en el folclore, que están, eh, a ver, están eh, en primer primerísimo plano, ¿no? Sí. Que están en algunos casos hasta conformando grupos de mujeres, grupos vocales, como Soles y Lunas en Santiago, Las Mulieris también en Santiago, bueno, Hay Mama... De esta última década. Y solistas un ejército de solistas. Y sí. encima se suman a la legión de aquellas que todavía son presentes, desde Marián Faria Gómez hasta cualquier... Teresa. Sí. Y esto no se había dado antes. Es una revolución de la última década. Pero encima también, con una calidad... Sí. Que es muy particular. A ver, ¿es una sensación? No, no, es así, es así, es así. Pero creo que la mujer en general, al menos acá, ha explotado en absolutamente todo. Y sí. en el arte tenía que suceder lo mismo. Sí. El arte solo es una muestra de lo que pasa a nivel social. Está muy bien. Y, y, y la mujer me parece que en la última década hizo una explosión que se metió en todos lados. Este... Porque el folclore era como que tenía, este, a ver, más allá de, de algunas solistas que eran las que rompían el molde, sí, sí, sí, sí y sí. bueno, era... Bueno, como era el complejo, tango, el tango por ahí también tango, Y ahora hay un montón de mujeres que se están Largando también a hacer tangos Un poco más alternativos, tangos rock tango El tango tuvo, tuvo etapas Entre el 30 y el 40 Muchísima mujer, sí. y después desaparece sí. Sigue habiendo A lo largo sí. del 50, 60, 70 En adelante, pero ya no Como esa enorme cantidad de mujeres sí. Que son de la Guardia Vieja Que van desde Azucena, Maizani sí. Bueno, Tita, etcétera, etcétera, etcétera En todos los formatos posibles pero después es como que se vacía la cosa de contenido sí. y no aparecen tantas voces femeninas. Se desequilibra un poco aquello que había nacido en los 20 y en los 30 y en los 40. Cantantes que han quedado perdidas en el tiempo, Aida Luz. Sí, qué bárbaro. Aida Luz sí, es una can verdad. era una cantante de un registro y de una condición y tiene grabados un par de tangos nada más. Nada más. Pero bueno... Salía del escenario mucha comedia musical, claro, mucha claro. comedia musical claro. repleta de tango, con Canaro a la cabeza escribiendo cosas urgentes Podía, para la ocasión. Y eso generaba que hubiera muchísima mujer cantando en ese, en ese lapso, hasta claro. los 40. Y después... Empieza a ralearse un poco. Sí, no sé por qué sucedió eso. En realidad habrá que agarrar como libros de historia... Pero en el y ver presente tenés toda societal. la razón. En el presente... Pero hoy por hoy la mujer explotó oh, en todo. En cualquier todo. Cualquier cantidad todo. de mujeres. Por suerte, ¿no? Porque me parece que también... Toda esta cosa... Eh, lo único que hace es enriquecer. Y a ver, suena distinto. Y... Es otro sonido. Sí, claro. Es otro sonido. De movidas es otro sonido. Sí, sí, es otro sonido. Este, no sé qué. Es muy, es muy difícil decir que es mejor y que es peor. No, no, no, es otro. Es, es otro, es otro, es otro sí. suma, se enriquece, se agrega. Sí, sí, este, sí. No, no es un tema de, de estar trazando paralelos para ver quién gana y quién pierde. Claro. Es lo que hacía falta. Sí, sí, me parece que si sale así es porque tiene que ser así, es porque es natural y se está dando así, que yo. Quizá la gente que venga la próxima década va a poder analizar mejor. Hoy por hoy me parece que si sucede así... Es porque tiene que ser, y entonces está bien. Sí, sí. La estás conociendo mucho más debajo del escenario. Si no la tenías, ya estás comprendiendo qué pasa arriba. <risa> Silvino Orozco, suena de esta manera. Están seis minutos para la una de la mañana. Vamos a seguir hablando con Silvino Orozco de lo que se viene, de la gira europea, de lo que va a pasar el domingo 25 a las 21 en el viejo mercado, del tango griego. Le vamos a preguntar de qué se trata eso. Ahora, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. 0, 54 minutos. Humedad de 53%, temperatura 5 grados, 2 décimas. ¿Qué? Cristina Fernández de Kirchner expresó que es fundamental preservar el Atlántico Sur como una región de paz. La presidenta llamó a las grandes potencias para evitar la creciente presencia de armas nucleares del Reino Unido en Malvinas. La jefa de Estado criticó también que los británicos no respeten las decisiones de la ONU de sentarse a negociar sobre la soberanía de las islas. Es muy difícil que un organismo funcione cuando se le obliga a unos países a respetar lo que la Asamblea General decide a través de resoluciones que son los instrumentos supremos de ese organismo y otros miembros hacen uso de ese privilegio de ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad y violan permanentemente las resoluciones que emite y aprueba el Pleno del Consejo de Naciones Unidas. Es el caso de la República Argentina y el Reino Unido. No vengo acá a proclamar que nosotros tenemos razón en materia de soberanía de las Islas Malvinas. Simplemente vengo, porque este es un organismo multilateral y hay países con diversas representaciones, a que se cumpla lo que dice la Resolución de Naciones Unidas y que es precisamente que Argentina y el Reino Unido establezcan negociaciones en cuanto a la diferenciación que hay en materia de controversia que hay en materia de soberanía sobre las Islas Malvinas. Juan Cabandi sostuvo que la ciudad aplica políticas ortodoxas neoliberales. El candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria resaltó que el kirchnerismo tiene una idea distinta del PRO porque creen en un Estado presente. Tras una conferencia en la Facultad de Economía de la UBA, el legislador porteño remarcó que existe una alianza de los grupos económicos con los medios de comunicación que tapan la economía real. Baltasar Garzón aseguró que los jueces deben ser elegidos por voto popular. El ex juez español remarcó la necesidad de democratizar la justicia. Además, analizó que si se eligieran a los jueces popularmente, habría una justicia democrática y participativa. Garzón hizo estas declaraciones durante una jornada de memoria del estudiante Miguel Bru que se desarrolló en la Facultad de Periodismo y Comunicación en La Plata. Pelota. Lionel Messi integra la lista de convocados de Isabela para jugar ante Paraguay. El técnico del seleccionado argentino dio a conocer la nómina de convocados para el partido del 10 de septiembre, válido por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas. Entre ellos además se encuentran Sergio Agüero, Ángel Di María y Ezequiel Lavesi. Argentina, que tiene fecha libre en la 15, lidera el torneo con 26 puntos. Humedad 53%, temperatura 5 grados, 2 décimas. Diana Kushner. 7.50 avanzanza. Derecho a la información. Por ese palpitar que tiene tu mirada. En las bodas de oro, yo, Sandro, la exposición, descubriremos sus tesoros nunca vistos. Del 13 de agosto al 6 de octubre Centro Cultural Borges Galerías Pacífico Entradas anticipadas por Platea Net Y en el Centro Cultural Yo, Saldro, ¿Te la vas a perder? ¿Cómo le dicen? ¿Por qué le dicen? Dormirse en los laureles En Roma, cuando se coronaba a un general, pretor o cónsul tras una victoria, se le festejaba un triunfo. Como símbolo de la gloria se le colocaban guirnaldas de laureles. Sin embargo, estos debían agachar levemente su cabeza, por lo que daba la impresión de estar descansando sobre los laureles de la gloria. Dormirse en los laureles. ¿Cómo le dicen? ¿Por qué le dicen? El detrás de las palabras... En 7.50 <música> Gustavo Campana De 0 a 4 Prohibido amanecer Te decía antes Tango griego, como siempre planteamos el mejor programa es el que no sale al aire y justo mientras estaba sonando un tema del cosechero apareció ese dato. ¿Qué es el tango griego? ¿De qué se trata eso que, a ver, se llama tango pero no es tal y que se parece a la milonga sureña? A ver, pará, pará, porque Grecia, ¿cuál es el puente cultural que nos une para que haya llegado ese sonido allá? No sé, justo, justo que estábamos hablando del Chango Farias Gómez diría, sí. pucha, cómo se lo extraña, porque la verdad que iría corriendo a preguntarle porque era un gran historiador, un gran sí. curioso, un tipo que estudiaba mucho y, y recababa información y llegaba hasta la raíz de las cosas. Claro. Y no tengo idea, yo viví un tiempo en Grecia y, y por visto de que soy tan curiosa, yo podía manejarme en inglés, pero siempre que, que estoy en un lugar más de 15 20 días, me gusta aprender un poco el idioma, como para... porque después la, la cultura y la gente se abre a uno de otra manera. ¿no? Uh -huh. Entonces me gusta, y también por la cuestión de respeto, de, de, estoy ahí o como dijo el maestro Larguirucho, donde fueres a lo que vienes. Totalmente, totalmente. Este trato de aprenderme algunas cosas, aunque sea básicas. Este entonces en Grecia pasó lo mismo. Después me hice muy amiga, una chica que, que trabajaba conmigo, llamada Cina, y, y ella me, me, me dio una mano muy grande con el idioma, y, y un día dije, "Más, sí yo me largo a cantar. Uh -huh. ¿Me ayudás? sí, me, y se me tenía una paciencia Bárbara también, así que estábamos todos los días, así ella me ayudaba con la pronunciación y Y entonces escuchamos música música y le digo, loca, esto parece una, yo le explicaba, parece una milonga de las nuestras. Sí. Y me dice, ¿cómo puede ser? Sí, pero ellos le dicen tango, pero no tiene na, absolutamente nada que ver con nuestro tango. Y, ¿Y el tango, decías, tango es del nuestro. Milonga, pero <risas> no del Río de la Plata. No, milonga surreña. De, sur de, de ah. hecho, este, me aprendí un par, y, y bueno, y, y con mi pianista lo armamos y, y arranca, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Y es un... Después, si, yo, si yo no arranco a cantar en griego, vos no te das cuenta. Claro. Que es, que es un tema de otro país, y tan lejano. Qué extraño. No sé, está todo ahí muy... Está todo ahí... Sí sí, sí, sí, sí. Bueno, en realidad no hay nada extraño, ¿no? Si uno va a las raíces del tango, que todavía se discuten, si esto viene de África, del tango, que tiene que ver con el sonido de los tamboriles y esto y lo demás. Y bueno, vamos a encontrar que realmente esto es un una especie de puente permanente, intercontinente, sí. distintas culturas, y no paramos, no sí. paramos, no paramos, sí, sí, no paramos, sí, sí, sí. como que estamos bebiendo... Viene todo de una sola raíz en realidad, no sabemos cuál es, ni dónde está, ni dónde empezó, pero viene todo de una sola raíz, y después se fue ramificando, como el hombre mismo. Sí, sí. Es eso. ¿Qué ¿Te quedó algún contacto con, con esa Grecia 2011 que sufre tanto en el 2013? Sí, terrible. La yo viví también en, en Egipto, la verdad que a, hablando de sufrimientos, la sí, verdad sí. que hoy lo me enteré dos, que lo vieron, claro. que lo, lo liberaron a Mubarak, fue cualquier sí, sí. cosa. Estuve sí, con sí. mi hija en la plaza en Tajira Escuela el Mira. 25 de, de, de enero. Cuando el sueño parecía tan cercano, que todo exacto, cambiaba. Exacto, cierto. sí, sí, fue una cosa muy grosa. La, la embajada argentina se portó muy bien, yo estaba con dos argentinos, bailarines, músicos, y sacaron a todos, y yo me quise quedar, hablé con mi familia, y, y dije, yo estoy bien, la verdad que me quiero quedar, porque siempre iba a Egipto y, y a trabajar, todo, y digo, bueno, después cuando el, el, el barco se hunde, claro. la rata salta, yo digo, no, sí. yo me quedo acá con mis compañeros. Uy, y plaza... y, ah, y ah, me fui ah, a ah, de Square con mi hija, con la bandera egipcia, claro. a tocar el bombo. Y después, bueno, Morsi también este, nos desilusionó, pero por sí. lo menos lo, lo que pasó en ese momento fue... Yo le decía a mi hija, le digo, presta atención gorda, le digo, porque esto se lo vas a contar a tus nietos sí. O sea, un Además pueblo genuino, entero, de abajo, muy redes genuino, muy, yo nunca había visto una revolución uh -huh. Solo en documentales, claro. nunca había visto gente sí. de, de todos los colores, de todas las edades, de todas las religiones este, Saliendo porque de verdad estaban podridos sí. y querían, visualizaban un pequeño cambio sí. y, y fue muy fuerte la verdad, muy fuerte Y ahora lamento, yo tengo mi parte de mi corazón en Egipto, y viví casi un año, y, y lamento mucho lo que, están, lo que están pasando, porque aparte es una gente maravillosa. ¿Y qué música pide el egipcio? Yo canté de todo, canté jazz, canté rock, canté blues, obviamente siempre que podía metía tango y folclore y explicaba, hasta metí gato, llegué uh -huh. a cantar gato, llegué a bailar gato también, y les encanta. Son muy abiertos, muy abiertos. ¿Qué es la Argentina para...? Messi, Maradona. Mm, eh. Cuando pasaba, por ejemplo, en la, en la frontera con Jordania, ¡Oh, Argentina, Argentina! ¡Messi, Maradona! Y yo digo, loco, también tenemos Gardel, tenemos un montón de otras cosas. Eh, son los abre puertas, <risa> digamos. A ver, después uno sí. tiene la posibilidad, este, diez minutos de una charla de café, mete todo lo demás, pero son sí. los abre puertas. Son los abre puertas. Igualmente, ¿sabes qué? Esto de... En un poco la curiosidad que tengo y otro poco la, la suerte de, de la música He podido andar por un montón de lugares muy extraños sí. este, Que por ahí no son, qué sé yo, Estados Unidos este, Donde vamos normalmente a hacer un intercambio o a tocar Estados Unidos, España uh -huh. No, he andado en lugares raros y, y nunca tuve un problema con mi pasaporte azul claro. Y eso me gusta contarlo porque me, da, me emociona y me da mucho orgullo He visto, por ejemplo, recorriendo Latinoamérica, he visto cómo tratan eh, en las sí, fronteras claro. a los ecuatorianos, eh, a los brasileros en, en España, que los pa ponen aparte para pasar a los colombianos. Sí. Y yo como argentina, tanto que nos quejamos acá, uh -huh. o tanto que mucha gente se queja acá, uh -huh. tendrían que salir un poquito al mundo. Porque vos sabés que yo nunca he tenido, y yo no soy ninguna rubia de metro ochenta, A mí se me nota que soy sudamericana. Uh -huh. Y con mi pasaporte azul, sin ningún tipo de nada extraño, un pasaporte común. me sí. Dice, sí. ah, Argentina, Argentina, Messi, Maradona y toda esa huevada, como vos sí, quieras. Sí, sí. Pero nunca tuve un problema, al contrario, me reciben súper bien, con una sonrisa, con un chiste. ¡Tango, vino, las mujeres! Sí, digo yo, genial, pero... ¿Viste? El hecho de no estar, no, no somos imperialistas, no atacamos países, no matamos gente, y eso a nosotros no le damos valor. Cuando uno anda Muy en el bien. mundo, uno le empieza a dar valor. Sí. Me, yo lo, lo digo todo el tiempo, porque hay como una enfermedad, hay como una cosa de, de, de, de autobastardear a, a nuestro país. Bueno, hay, una, hay, ah. hay un colonialismo cultural que hizo un laburo de 200 años, sí. y que sí. a esta altura el partido sobrevive, está agarrado... Sí. Este, y cada vez que hay un proceso histórico, con, con lo que vos quieras, con marchas, contramarchas, errores, falencias, pero que en el debe y en el haber tenga mucho más que ganar que que perder y genera que los anticuerpos aparezcan otra vez como locos. Sí, sí, sí, que los tipos sí. se vuelvan a llenar de antibióticos y vuelvan a tirar sobre la mesa... Aquello que es tan simple, que nosotros no servimos para nada y todo lo que viene de afuera es, es lo único que tiene valor. Dios mío, sí, sí. Y bueno, ahí se nos va la vida, eh, en esa pelea eh, que, que no tiene... Nosotros solemos decir que mientras mucha gente habla de la historia circular, esa historia que no, uno no sabe por qué, este, se repite, mm. eh, a ver, la cosa no es tan así, la cosa no es tan... Este, qué sé yo, no, no, no, no se trata de dioses que tienen todo calculado para que todos giremos alrededor de la misma historia, sino que volvemos a pelear con el tiempo batallas inconclusas. Cuando logramos ponernos de pie, nos sacamos del hombro un poco los escombros y volvemos a rearmarnos, volvemos a pelear por lo que habíamos peleado en algún momento. Sí, qué locura, no es que si estamos, no aprendiéramos, es que ¿no? Volvemos a pelear la misma pelea porque no terminó, claro. no porque volvamos a chocar con el mismo error o porque la historia se repita. No, eh, está inconclusa. Claro. Y, y, y nosotros somos algo así como referentes, como también lo son del otro lado del mostrador, claro. de generaciones que vinieron más atrás, que claro. ganaron, que perdieron, que empataron, que sufrieron, que lloraron. ...que rieron un ratito, porque a nosotros nos toca reír de ratos. Sí, bueno, igual en todos los países pasa lo mismo. A todos se les llueve el rancho. Sí, está muy bien. No hay nadie perfecto. Uh -huh. o sea, a mí, como argentina, yo sí me encantaría que la gente pudiera mirar un poquito más para afuera... ...y darse cuenta de lo que tenemos acá, que es impresionante. Pero la verdad que cu cuando uno tiene la suerte de poder salir y mirar, realmente... Te das cuenta que Se estamos sí. en un paraíso. En realidad estamos en A un... A pesar de todo, estamos, estamos en un paraíso. un lugar que no nos cuentan que estamos. Totalmente. ¿No? Esto claro. es así. Totalmente. Y el que tiene la posibilidad de la comparación, eh, es el que puede establecer dónde realmente estamos. Es como... También es como lo que nos pasa. Eh, hay generaciones como la nuestra que, tiene, que tienen la posibilidad de establecer comparación con otras argentinas. Y entonces... Bien podemos trazar paralelos y plantear, porque cuando decimos esto es bueno o esto es malo, esta manzana me gusta es porque hay otra que no te gustó. Sí, totalmente. Bueno, cuando tenemos la posibilidad de establecer el país que no nos gustó, lo tenemos bien armadito, muy claro, bueno, también chocamos hoy. Vos calculá que esta bendita democracia de 30 años, con todos sus claroscuros, ya tiene gente de 30 años que no vivió dictadura. Yo, Y eso es un tema. Sí. Eso es un tema. Sí, porque cuando sí, sí, nos sentamos a sí, sí. la mesa a discutir el país anterior al, al 76, el país posterior al 76, y es complejo. Sí. Es complejo. Porque ya estamos ante una, eh, ante una generación que te mira como diciendo, bueno, la verdad no sé de lo que me estás hablando. Claro, totalmente. Y se da, la, y se da el tráfico de palabras y esta es una dictadura. ¿Querés que te cuente lo que claro, era? Claro, totalmente. ¿Querés que te cuente? Totalmente. Eh, y entonces ahí está lo, lo, lo complejo. ¿no está ahí, hay, tipo de palabras? ahí hay una complejidad y hay una brecha, pero a mí lo que me, lo que me llama la atención es cuando, si, si, si lo dice gente ponele de mi edad o menos, sí. que de verdad, o sea, porque uno puede leerlo o te lo pueden contar, lo puedes ver en la tele, uh -huh. pero es muy diferente a, a, a vivirlo, ¿no? Vivir sí. ese miedo cotidiano constante es muy diferente. Entonces yo a veces me callo por, por una cuestión de respeto de decir, bueno, yo esto no lo viví en carne propia, entonces uno nunca sabe. Sí, hablamos ¿no? de otro lugar. Es como las mujeres que te hablan de los hijos y nunca parieron uno. Eh, entonces también. yo haría tal cosa, bueno, cuando tengas el tuyo hablamos, esto es lo mismo. Sí. Entonces no me sorprende de la gente de mi edad o menor. Pero gente por ahí que lo ha vivido y que, y que no se acuerde de semejante uh -huh. cosa, eso me da un poco de bronca a mí. Es complejo. Digo, loco, ¿qué te pasó? ¿Te lo en la cabeza? Es complejo, es complejo. <ríe> claro. Bueno, vamos a, a redondear la invitación. Domingo 25 de agosto a las 21, Teatro del Viejo Mercado, Las Valle 3177. Esto arranca a las 21. No, no, está citado 21 horas porque la gente a veces es un poquito impuntual, entonces para poder arrancar 21:30, a 30, pero 21:30 a 30, sí o sí. Está muy bien. Para que lleguen, se sienten, se pidan un vinito si quieren. Está muy bien. El lugar es hermoso, super, una excelente atención, excelente equipo humano laburando. La verdad, el Teatro del Viejo Mercado es... Este, vale la pena. Vale la y pena. Y para aquel que no lo conoce, el valor agregado también de... ...de conocerlos, un pedazo de Buenos Aires que vale la sí. pena... ...y está en un lugar muy lindo, justo sí. ahí es a la, a la vuelta de la entrada principal del shopping de Labasto... ...es un lugar muy bonito... Eh, ...lo que te pedimos es que este sea el primer contacto... ...que sepamos de, de la gira, que nos comuniquemos todo el tiempo... ...que tengamos excusas permanentes para, para programar tu música y que venga pegadito a, a alguna info que te muestre por Europa, dale. cantando y haciendo música argentina. Dale, pero para mí un placer, me sentí súper cómoda. Igual, igual. Me encanta. Y ¿Puedo mandar gran... un saludo? Sí, dale, dale. Quiero mandarle cara, un saludo bien. a la gente de Amarelo. Muy bien. Que sé que está estudiando, está estudiando. sí, tendría que estar estudiando, pero Papá. están ahí disfrutando, pachangueando en un lugar maravilloso que queda ahí, Libertad. Les mando un beso grande, grande, grande, que también siempre me apoyan. Y bueno, el, el apoyo en esta carrera se agradece, porque sí, la verdad claro. que... Está jorba la mano. Sí, señora. <risa> suerte en el Teatro del Viejo Mercado, suerte en Europa. Gracias, me encantaría que vengas el domingo, ¿eh? Dale, dale, cómo no. <risa> Te despedimos a través de este sonido que tiene que ver con lo que vas a hacer en el Teatro del Viejo Mercado y con el próximo disco. Muchas gracias. tragedias griegas un oráculo le dijo que moriría aplastado por una casa por lo que esquilo decidió vivir fuera de la ciudad un día mientras realizaba un paseo por el campo un quebrantahuesos le arrojó una tortuga en la cabeza al confundir su cabeza calva con una piedra murió producto del golpe Jack to Trump. Se te escapó la tortuga. <risa> Carlos Mata. Walter Mato. Matomi. El 750. Casas, la máquina para vivir. Es una película que se mete en un sueño inalcanzable para miles y miles de argentinos de distintas generaciones. Un sueño inalcanzable a través del tiempo por distintos motivos. A ver, dos mujeres en una obra en construcción, cada una con su historia detrás, con su mochila, con su herencia. Pero las dos con el mismo sueño, después de haber padecido tanto el hecho de no tener su techo propio. Primero te voy a meter en, en los sonidos de Casas, La Máquina para Vivir, y después hablamos con su directora, con su creadora, con Marina Pesaj. siempre, ¿no? El techo, la cueva. Y la verdad es que si vos no tenés un techo, es lo de siempre, ¿no? El techo, la cueva. Y la verdad es que si vos no tenés un techo, el que sea, no podés pensar en nada, ni en trabajar, ni en producir nada, ¿no? En tu casa, te ocupás de otra cosa, claro porque ya tenés tu lugar ¿no? a mí me impactó Leo la, la foto esta porque yo la comparaba con lo que he hablado con él y con Miriam y con los recuerdos que tenía yo de chica de los lugares donde vivía Me disparó pensar cómo se puede leer de diferentes formas esto que vos hiciste, de pegarle un tiro a la casa según las circunstancias de vida que cada uno tenga. La verdad que a mí me costó mucho tiempo levantarme sí. y la única realidad es que hasta el día de hoy vos pasás por ese terreno, hay un policía que está cuidando, pero me está cuidando que es nuestro terreno y que lo cuida para nosotros, para que nadie se apropie del terreno. Está cuidando que nosotros, los dueños del terreno, no entremos al terreno. Con chaves que no tenemos porque las tienen ellos. Buenas noches, Marina. Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tema? ¿Qué sí. tema? Yo decía, a ver, es el sueño de, de tantas generaciones de argentinos, es casi eh, una suerte de, del fin de nuestras vidas, si se quiere, ¿no? Como una especie de legado familiar, la casa, ¿no? Eh, y yo quería preguntarte para arrancar, ¿por qué? ¿Por qué te metiste en ese mundo? ¿Tiene que ver con, con vos? ¿Tiene que ver con lo que observabas? ¿Tiene que ver con qué? Mira, creo que al principio eh, En realidad la idea que yo tenía fue, Iba para otro lado mm. Que era por ahí este, Fue un momento cuando um, Empecé a indagar en este tema Donde continuamente leía en el diario eh, Noticias relacionadas con estas cosas Desalojos o, este, Necesidades de Ocupaciones sí. Estamos y, en la Argentina Y sería 2009 más o menos Y, este... y empecé a recabar información acerca de eso, y, y leía, leía, empecé a indagar sobre eso. Y, este... y en realidad el tema derivó hacia este lado, hacia la necesidad de tener un espacio donde habitar, más claro. que eh, como la casa, como representando ese espacio. Sí. ¿sí? Eh, como un espacio de seguridad, de uh -huh. situaciones de un... donde se despliegan, digamos, en ese espacio las ceremonias cotidianas de una vida, donde se reúne la gente, donde se despiden, sí. donde se construyen este, relaciones, afectos, y empecé a engagar y resulta que um, un fin de semana, yo estaba en lo de mi viejo y hablamos de este tema, y entre lo, surgió en la charla este, el tema de la familia, de mi familia con respecto a las casas, Ajá. que habíamos tenido he tenido muy, bastantes mudanzas y sí. bastantes casas que queda reflejado en, sí, en, en la película claro, entonces este, cuando vuelvo de la casa de mi viejo esa noche este, me encuentro un mail que, que decía justamente una, lo que este, muestro en la película sí. que, querida hija este, te escribo, esto es a modo de telegrama te uh -huh. cuento las casas donde vivimos y por qué no fuimos este, si querés más te sigo contando digamos Qué y bueno verdad. a partir de ese mail es como que me estalló la cabeza hacia otro lado claro. este porque detrás de todo eso hay a ver un símbolo esa familia la tuya como símbolo sí. de miles de familias sí. que en función de centenares de, de motivos alquiler no poder acceder a la vivienda propia cada dos años cada cuatro sí o gente que, que metían créditos que después no pueden Había situaciones económicas en el país que sí, las dejaban sí, en claro. la calle, bueno, la fue la 1050, cuántas Yola. situaciones hubo Sí, sí, sí, bueno, la hiperinflación del la 89... La hiperinflación del 89... Exactamente. Este, gente, bueno, y gente que ahorra toda su vida con el único objetivo de comprarse una casa, sí, sí, sí. que construye su vida a partir de eso, uh -huh. eh, y bueno... Y me empecé a acercar al, digamos, cuando leí ese mail, dije, bueno, no, esto, esto va para otro lado. O sea, no es una cuestión claro. ya de una idea informativa de, sobre la vivienda, sobre este, los déficits de vivienda, sobre... Esto es, pasa por la necesidad, sí. digamos, más allá de... Tengo la, que con, tenerlo. Más, más a, allá no de la No importa cuándo, no importa cuándo. Claro. Eh, me estoy acordando, a ver, de historias para los veteranos, Este, digo, por esto de la persecución permanente en la cabeza del argentino, así es la vida así es la vida, es la, la gran pelea de un tipo y su familia por llegar a la casa sí. y que después, la famosa frase ¿no? de Sandrina, hay que checar la mesa vieja porque esa casa quedó grande sí. después de haberla peleado durante sí. años, años y años, cuando la tengo resulta que ya es el momento donde los chicos se me van sí, es este, verdad, entonces, también. ¿para qué? bueno, eh, un montón de cosas y si voy a la huelga de los inquilinos sí. de De principios del siglo sí. XX a, a los conventillos hechos por los inmigrantes que decían Hagamos de Chapi Maderas y total nos vamos claro. Y nos quedamos para siempre La casa, sí. la casa ¿Cómo diste con esas dos mujeres que son el eje de la historia? Y ahora vamos a contar cuáles eran sus problemáticas y de dónde venían Las dos son porteñas sí. y, y realmente una de ellas me llamó mucho la atención Es la de... Este, la de la frontera núñez Saavedra ah, y, y me, me llamó mucho la atención en función de, estamos hablando de, ese, de esa franja que durante tantos años pareció una parte del barrio bombardeada, que no era más que eh, la autopista de Cachaturas no concretada, la ah. parte de la autopista no concretada, y que ahora el gobierno de la ciudad le puso barrio Parque Donado. Tremendo, ¿cómo? tremendo Increíble, tremendo. absolutamente increíble Y en realidad eso fue un trazado que comenzó acá en Barracas En Barracas Y terminó casi en Saavedra Porque claro. iba a unir la zona sur y norte de Capital Federal Con un costo social Y empezó en realidad, creo que en el, cuando yo comencé a indagar Empezó, no sé si con Lanús o con Onganía claro. Empezó en un gobierno militar Sí, sí, sí, sí, sí El trazado sí, sí, sí. o la idea, proyecto, la idea del proyecto pasó por ahí con un costo social, por lo que cuentan algunos vecinos, no solamente de, de Saavedra, sino de las, de las concretadas, ¿no? Sí, de huevo, de caballito, sí. de gente que no, no resistió, que no les dio no, el corazón, que les partieron sí. la casa por la mitad, sí. que los echaron por monedas, con un costo social de esas autopistas, que quien no es de, del barrio que fue intervenido casi quirúrgicamente por la topadora, no tiene la menor idea de lo sí. que estamos hablando. Sí. Bueno, ¿cómo dimos con esas dos mujeres? Bueno... Eh, después de ese mail yo empecé como a buscar este, la voz de esas situaciones, claro. digamos Porque, eh, bueno, eh, primero te cuento de Eli Yo a Eli en realidad ya la conocía porque este, uno de sus hijos iba a la escuela con mi hija menor Y sabía de su situación de habitante de la lechería pues, Bueno, también yo soy del barrio Estamos hablando del barrio eh, de La Paternal. El barrio de La Paternal, la lechería está ahí en Condarco, atrás de la vía. Del atrás Llanos. de la vía. Ahora ya, bueno, ya no está más. Uh -huh. eh, sabía de la situación de ella y, bueno, me fui acercando, me fui interiorizando. Sabía que en la lechería había varias cooperativas de vivienda que este, estaban, digamos, en, constantemente en lucha por conformarse como cooperativa, en salir adelante, que sí. no es sencillo. Este, había mucha gente, muchos intereses ahí creados entre los mismos vecinos, quizás de la lechería. Y bueno, hasta que logré tener, digamos, un vínculo con Eli y, y ella accedió, digamos, a contar su historia. Uh -huh. Que fue un proceso bastante largo. Y con Miriam la encontré casi de casualidad porque... Me comencé a acercar, este, con esto que te digo del, del mail que me había mandado mi viejo, yo también había vivido muchos años en la zona de la traza, Ajá, de la Utrecht. Claro. Prácticamente toda mi adolescencia hasta que me fui de la casa de, de ahí de Álvarez Thomas y el Cano. Y, y era una zona que yo conocía bastante bien. Y entonces este, me acerqué a, a una gente que, de que, que yo conocía cuando era adolescente Que sabía que estaba en la lucha por el tema de la vivienda sí. Y hacían asambleas y se reunían, entonces comencé a ir Y este, en uno de esos encuentros, en, en una asamblea de, de, de cooperativas de la vivienda de todo capital este, La encuentro a Miriam, de, me la presentan sí. a Miriam Y, ...y me invitan a una reunión específicamente de, de vecinos de La Traza... ...entonces este, ahí fui y la empecé a contactar a Miriam... ...y al principio este, fue muy gracioso porque bueno, yo caí ahí... No me, o sea, ...prácticamente no me conocían, no me tenían mucha confianza... ...también fue una cosa que... No ...que de poco que fuimos creando el vínculo sí. con Miriam hasta que accedió a que pueda ir a su casa, ¿no?, donde ella aún vive, este, y a contarme la historia, y bueno, básicamente fue eso, digamos, yo las, este, con Eli me acerqué a través del vínculo como mamás de la escuela, y con Miriam, este, buscándola ahí en las asambleas. Y se me fue apareciendo, digamos, el, en Eli yo la... La veía este, eh, que siempre estaba, digamos, eh, rodeada con sus hijos y que iba y venía a la lechería a la escuela y de, de, de la lechería a las reuniones de las cooperativas y de, este, con los temas de los desalojos, siempre con, con esas dificultades. Y, y a medida que la fui conociendo me parecieron que ellas eran las dos, este, el... O sea, entrevisté un montón de gente, sí. un montón, eh, porque a la hora, digamos, de abrir el abanico para la búsqueda, uh -huh. este, entrevisté un montón de gente, gente que, qué sé yo, había un, uno que había vivido como en 26 casas, así en un momento tenía como un ranking así de gente, que cuántas uh -huh. casas había tenido cada uno, cuántas mudanzas, es que, que habían dejado... No había te perdido. sentís de ningún lugar. Sí. Tus hijos, eh, si sí, tenés familia, sienten ese amor. Los recuerdos que iban dejando y que no se podían llevar, colegio, amigos de, de amigos. escuelas diferentes. Y, y bueno, la verdad que Miriam me, me encantó porque tenía este, esta impronta de, de una mujer súper sencilla en la que nunca se había pensado en la situación que estaba. Uh -huh. Porque ella no, no viene de una familia... Eh, no viene digamos una situación social de... sí, no tan es... complicada como la de él Exactamente, no es una marginal, no, y no se trata eso. Claro. Me interesó mostrar que no es una situación solamente de una cuestión social Muy bien. Este, que tiene que ver con la pobreza, sobre claro. la falta de vivienda, que también tiene que ver que la pobreza digamos no es un no es solo digamos la dificultad de juntar el dinero para pagar un alquiler o comprar un o acceder a un crédito o comprarse una casa sino que este el tener una casa digamos eh de hecho este es uno de los principios básicos para de la necesidad de las personas Totalmente. Constitucional además. Es constitucional. Digo para quien no lo sepa, sí. que lo revise porque porque También. ahí figura Entonces, este, me interesó refleje, me di cuenta que Miriam reflejaba mucho eso, ¿viste? Uh -huh. De que una persona que con, de trabajo, digamos, con ella y su marido, con sus hijos, este, que, bueno, que terminaron en una situación de que tuvieron que terminar ocupando una vivienda. Claro. Y el último personaje es Leo, sí. de esos centrales. Uh -huh. Leo es un personaje muy particular en esta historia. Vino. Primero porque habla de la distancia. sí. Eh, ¿En España está él? Sí, en España, sí, sí, vive en España. Y cuenta la historia de una casa que la construye su papá, sí, en los fines de semana, ladrillito por ladrillito, y que nunca pueden llegar a habitar. Sí, como, la como típica, ¿viste? Claro. Porque aparte, ¿cuánta gente va el fin de semana a construirse la casa con la ayuda de los amigos? Este... Sí, se, Leo... Se termina tarde. Sí, sí sí aparte un padre de Leo o sea yo eh bueno muchas cosas de las que él contó quedaron fuera de la película pero un eran personajes laburaban de lunes a lunes o sea no era este era portero o sea después este nunca se tomaba vacaciones, nunca, nunca sí, se tomaba vacaciones, lo, lo plantea de una manera muy graciosa pero sí, claro. fuerte y Leo lo encontré este porque yo estaba Con esto que te contaba de que no quería, digamos, eh, construir una historia... Yo quería contar una historia que no fuera solamente, eh, por ahí no sé, qué sé yo si está bien, como lo digo, eh, una cuestión solo de cine militante, digamos. Uh -huh. Quería eh, poder mantener, digamos, la... Sí, la estética... Poder construir una historia que tenga que ver con, con una postura ideológica y una mirada política de la vida acerca del tema, pero sin caer, digamos, en un discurso eh, eh, solo de, de la lucha por la vivienda, digamos. Sí. Me parecía que lo que yo quería mostrar es que atrás de eso hay gente, digamos, que está en una situación que está atravesada por ese tema, sí. que, que su vida está atravesada Hombre, y fuego. por momentos está como detenida, ...suspendida en el tiempo sin saber cómo va a resultar. Estás escuchando a Marina Pesach, ella es la autora de Casas, la máquina para vivir. Hay mucho más para hablar porque realmente es un problema muy particular... ...el que te muestra la película en el, a ver, en el marco de una ciudad que quizás nunca haya construido tanto... ...pero para gente que ya tiene vivienda. Es medio raro lo que nos pasa. ¿eh? De levantar hacia arriba la ciudad pero con una infinidad de ofertas para el que ya tiene casa. Bueno, esa locura es la que nos hace, desde el punto de vista de, del crecimiento, una ciudad deforme, una ciudad rara, extraña, loca. Vamos un poco de música a esas canciones prestadas que tenemos previstas para hoy. Violeta Parra, pero a través de Marina Maceto y Vivi Posebor. Y después volvemos con Marina Pesach, autora de Casas, la máquina para vivir. de cero y hasta las 4. ...en AM750. Una hora y 42 minutos... ...ya gastó el nuevo día... ...acabas de escuchar... ...en este segmento de canciones prestadas... ...temas de Violeta Parra... ...Mariana Maceto haciendo que... ...sacado con quererte... ...y Vivi Posebón... ...arriba quemando el sol... ...estamos charlando... Con Marina Pesaj, Pesaj Sobre casas, la máquina para vivir Antes de seguir hablando De esta gran preocupación Que te llevó a, a, a la película eh, Vamos a contarle a la gente Cómo llegan ellos a la película cómo, cómo pueden toparse Con las imágenes El relato, las historias Que a mí no me cabe ninguna duda Si no tenés en claro qué es lo que pasa Te va a quedar claro Y seguramente será un disparador para que de metas de cuerpo entero en la problemática que siempre se dijo este, tiene que ver con la falta de más o menos 3 millones de viviendas en, en Capital Federal, que es un cálculo que yo tengo desde, no sé, desde mi adolescencia metido en mi cabeza, ¿no? cuando se habla de faltante de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires, 3 millones, ¿no? como si fuera un número este, sí. que, que está ahí dando vueltas, que uno no sabe si es un poco más, un poco menos pero está ahí siempre dando... y ya, ya es monstruoso, ¿no? Hablar de tres millones es monstruoso. Sí, es tremendo. Bueno, te cuento que Leo llegó eh, a la película este, justamente porque yo quería incorporar una voz que eh, también estuviera atravesada por la necesidad de tener una casa o que su vida hubiera estado atravesada por esa necesidad desde un lado más... Este, diferente al de Eli y de Miriam pero que, que al mismo tiempo digamos este tenían en común esa necesidad y y empecé a a buscar por el tema digamos de la arquitectura urbana uh -huh. de este a relacionarme empecé a investigar por ese lado a buscar información este sobre mmm, Este, la construcción de, de casas con un, con un sentido que, habitable. Sí. Empecé a irme hacia ese lado y charlando con un amigo de, de la idea esta que estaba laburando, me contacta con Leo. Y bueno, y sucedió tal cual se ve en la película. Entro al blog de él y digo, ah, bueno, este es el indicado. Claro. Hay una imagen de Leo sí. que está tirándole un tiro a, a sí, una casa, sí, una, una, una me... maqueta, y, y, y tiene que sí. ver con, bueno, su vida. Sí, sí, sí, y, él, y él tiene un texto introductorio en el blog donde dice tal vez el haber con el vivido en diferentes casas, el haber claro. construido con mi padre una casa en la que nunca viví, y hasta ahí leí, y dije, listo, ya, ya está, está ya adentro. Está. Dije, le escribo y veo como lo convenzo de que de alguna forma nos cruzaremos este, para, para contarnos. ¿Llegaste a alguna, alguna conclusión firme que tenga que ver con eh, por qué no hay casas, por qué faltan esos 3 millones, quién es el que no quiere que haya 3 millones este, de casas en función de, de, de, de que el déficit termine siendo cero y todo el mundo tenga ese lugar que tanto tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con ese mandato de ser propietario, mm. que si no, si no lo sos... Casi es como que fracasaste en la vida sí. o algo por el estilo, te, falta, te faltan un par de materias y para recibir. Exactamente. ¿Por qué? A eh... ver, cada uno tiene una hipótesis, pero... Eh... No, yo pienso que sí, que eh, creo que la ciudad es un, como lugar de vivienda es un lugar muy elitista, uh -huh. donde cada vez este, van a ser este, los, más, los, o sea, más gente la que se queda afuera que la que esté adentro sí. con una vivienda. Eh, creo que las posibilidades de acceder a una vivienda hoy en día, como están planteadas, eh, el tipo de vivienda que están ofreciendo, eh, claramente para un segmento de cierta clase social, uh -huh. este, digamos, una familia numerosa no se va a vivir a un dos ambiente con un solario, un pileta... Seguro. O sea, claro. Una eh, cosa es el negocio inmobiliario, claro. que es lo único que reina, y lo otro es la necesidad deja, de la vivienda de la gente. Que es lo que hace o sea, aquello Claro, Exactamente. Este, yo pienso que es eso, que hay un gran negociado. Uh -huh. este, creo que es, es así. Y que hay como sectores en la capital federal que apuntan a eso. A, a eso. Ser este Como mini countries dentro de la capital federal. Uh -huh. Como hablabas vos al principio, este, del, digamos, todo lo que fue el sector norte de la traza de la U3, este, este, ciertas partes, digamos, de, de zona sur también de capital federal, que ahora se la quieren revalorizar. sí. Este, creo que es, es un gran negociado que dejan afuera la posibilidad, digamos, de que está este tema también porque la necesidad, digamos de que la, la gente tiene que unirse para lograr un objetivo en común hace que la gente crezca y se plantee claro. se plante políticamente de alguna forma con sus reclamos, sí. con sus propuestas uh -huh. con sus derechos con la defensa de esos derechos bueno, todo eso está fuera del mercado inmobiliario no no no da dinero claro. ese tipo de organización ese tipo de digamos de unirse para llevar adelante la construcción de unas viviendas colectivas eso no deja dinero para el mercado inmobiliario no uh -huh. es negocio, claro, exactamente entonces bueno que es lo que me pienso yo que reflejan muy bien él y Miriam en, en la historia de Wentan, sí este sobre todo Miriam que la la vienen peleando 30 años hace que están con este tema, el escenario que buscaste también es muy particular porque verlas a las dos tomando mate en una en una casa en construcción o una casa eh a ver una casa vieja que intenta ser una nueva casa eh, es el escenario, sí, sí yo este todo el tiempo eh, cuando pensaba digamos en imágenes eh, hablaba con ellas y paralelamente iba pensando cómo construir en imágenes no esta película, este me di cuenta de que en ningún momento se podía mostrar una casa, la lo lindo, lo estético, ¿no? Ah. Esa cosa de la casa terminada, de la familia feliz reunida alrededor de la mesa, sí, sí. eh, brindando. Sí, claro. Esa no era una imagen que íbamos a poder mostrar. Sí, sí, sí, sí, Porque sí. la película habla de lo que no hay. ...de lo que uh -huh. ellas no tienen, de lo que Leo no tuvo, de lo que yo perdí... ...entonces este, eh, no, de ninguna manera iba a poder haber eh, una imagen de la película... ...donde hubiera una casa, tenía que hay... ser un lugar desolado en ese aspecto. ¿Cuánto hay de algunos sectores que, eh, lo que lo único que buscan es empujar... ...hacia los márgenes de la ciudad a quienes están pugnando por su amplitud de derechos... ...a quienes, eh, a ver, desde el punto de vista de, del ADN político histórico... Este, podríamos calificar como esos cabecitas negras que venían a, a afanarnos algo que sí, era nuestro eh, Subsiste todo, sigue todo en pie Sí, sí, sí, sí Sí, bueno, eh, de hecho, Eli en, en, en esta búsqueda por tener una vivienda se enfrenta a esa situación Porque... Claro. ...ellos este, después de mucho tiempo de pelearla como cooperativa... El, ...los bajitos, se llama la cooperativa Deli... ...logran obtener un terreno en la zona de Mataderos... ...en Basol del 1700... ...que no es una zona este, a nivel inmobiliario... ...apetecible por nadie... O sea, ...es con, muy tras uh -huh. o sea es difícil llegar... Y, este, ...y se enfrentan ahí con los vecinos de, del barrio... ...que los catalogan, ¿sí? tal cual vos dijiste... ...ladrones, narcos... ...cabecita negra... No, eh, de siempre. Sí. no de siempre... ...o sea, que cada vez los quieren como... ...más cerca, digamos... ...más, más a la periferia, ¿viste? Sí, ...cuanto sí, más sí, lejos sí, sí. mejor... Eh, ...ahora hecho, vamos a ir a, la, a las noticias... ...y, y después en el, en el último bloque de la charla... ...te voy a dejar una... ...una vieja frase... De, ...del arquitecto Livingstone... ...cuando fue... ...la inundación del 31 de mayo de 1985 que partió en dos a la capital, de Juanme Justo para el norte, bajo el agua absolutamente, y con grandes problemas también en el sur. Y él dijo, mirá, esto es muy simple, lo que se inunda, cada vez que se inunda Capital y Gran Buenos Aires, es un, es un sistema de loteo inescrupuloso. Epa, ¿Qué es eso? Terrenos inundables, que se vendieron a lo largo del tiempo por dos monedas, en función del sueño de la casa propia, cualquiera pagó para tener su terreno, sí, sin medir las consecuencias, o por ignorancia, o porque simplemente los engañaron. ¿Cuántas de esas historias sobreviven, pero con otro molde en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántos me siguen vendiendo lo que no tengo que comprar en la ciudad de Buenos Aires? Nueve minutos para las dos de la mañana, tiempo de noticias, y después vamos al último trámite de la charla con Marina Pesaj, autora de Casas, la máquina para vivir. Y 50 en 750. Argentina avanza. Derecho a la información. Hora 1, 52 minutos. Humedad 53%, temperatura 4 grados, 8 décimas. Recapturaron a uno de los 11 prófugos de Ezeiza. Se trata de Cristian David Espinola Cristaldo, quien cumplía condena por haber asesinado a un periodista fue detenido en Lanús por efectivos de la policía bonaerense. Los ministros de Defensa y Trabajo firmaron un convenio para la capacitación de soldados. Agustín Rossi expresó que el objetivo es que los soldados voluntarios que a los 28 años dejan la fuerza tengan la mayor cantidad de herramientas para poder incorporarse en forma directa a la vida productiva. Por su parte, Carlos Tomada subrayó que la medida es una prueba más de la voluntad política de un gobierno que hizo del empleo y la formación el eje fundamental de la inserción laboral y social. Vecinos y familiares de las víctimas de la explosión del edificio en Rosario realizaron una marcha. Más de mil personas se movilizaron para recordar a las 21 víctimas, reclamar justicia y que no se repita nunca más un siniestro de esas características. Convocados a través de las redes sociales, los familiares y amigos marcharon desde el Monumento Nacional a la Bandera... ...hasta la sede de Litoral Gas, la compañía prestadora del servicio. Al llegar a la empresa, colocaron carteles con los rostros de las víctimas en la puerta del ingreso al edificio. Pelota. Ramón Díaz elogió a sus dirigidos. Después del triunfo por 1 a 0 sobre San Lorenzo por la Sudamericana... ...el director técnico de River señaló que sus jugadores interpretaron cómo hay que jugar la Copa... ...porque fueron inteligentes y capaces. Asimismo, resaltó la presión que ejerció el equipo a los futbolistas que mejor manejan la pelota en el ciclón. Sabemos que tenemos un equipo competitivo, realmente los jugadores interpretaron cómo hay que jugar a la Copa, prácticamente me gustaron, fueron muy inteligentes, muy capaces y creo que es la única forma de, de jugar estos tipos de partidos. Estamos creciendo, creo que el equipo entendió cómo tenemos que jugar, pienso que le cortamos muy bien el circuito de Piatti, Ortigosa, Mercier, creo que eso lo presionamos muy bien, le manejamos la pelota en el primer tiempo. Tiene un equipo dinámico, joven, hay que felicitar a San Lorenzo porque por el momento intentó, pero nosotros realmente jugamos.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 Karaoke 7.50 Karaoke 7.50 Rosa, rosa, dame de tu boca Esa furia loca que mi amor provoca Que me causa llanto Por quererte tanto solo a ti Ay, rosa, rosa, eres orgullosa Y sin contemplarme tu fe me destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, rosa, rosa Karaoke Karaoke 7.50 Ay, me estoy, me estoy muriendo. Estamos, este, como siempre decimos, haciendo fuera del micrófono el mejor programa, el que nunca, el que nunca se escucha al aire y que, y que tiene que ver con, con tantos datos que uno va tirando sobre la mesa. Eh, hablábamos del tigre por un compañero documentalista sí, Baez, y Martín. ahí tenemos otro gran problema que tiene que ver con la tierra ¿no? cómo se está en silencio en realidad cada vez menos porque el tema se está conociendo cada vez más a través esencialmente de youtube y de algunas denuncias que han partido a partir de o desde la candidatura de massa cómo se expulsa a la gente cuando decimos expulsa estamos hablando de amenazas, estamos hablando de armas, de desalojos compulsivos, para construir este sectores demasiado parecidos a Nord Delta o, o cosas por el estilo, ¿no? sí sí, sí bueno eh Martín el sonista de la película hizo un trabajo sobre eso se llama historias del Delta que justamente trata sobre ese tema sobre cómo Colony Park que es una empresa productor ah, en la zona del Delta avanzó sobre la propiedad, la, las casas de los isleños y los fue, digamos, desalojando y sacándole las tierras. Gente que vive de la pesca y del junco, claro. y que aparte este, esas construcciones alteran el ecosistema de la zona, entonces, por lo tanto, tienen que irse aún más lejos a pescar y aún más lejos a juntar sí, el junco. Sí, sí, sí. Y les cambia completamente la economía de subsistencia. Uh -huh. Así que este, está muy buena la historia del Delta. Eh, sí, sí, sí, pero además te, te la están sacando, te están sacando tu lugar a la usanza de, de, de las películas del lejano oeste cuando ah, tenía sí, que pasar sí, la traza sí. del ferrocarril, sí, o te sí, vas sí. o te vas y si no sí, sí. Este, empezamos con, con, bueno, con la de, violencia, con la intimidación En la U3 fue una práctica constante, claro. de la intimidación, el aprete, el patoteo, eso fue siempre digamos Nunca Y rodilla. estamos hablando del corazón de la capital federal Sí y este y muchas veces generando peleas de pobres contra pobres, pero claro, lo claro. que vos decías de la gente que le vendían terrenos inundables. Sí. Yo creo que tiene que ver este con eso, con la necesidad de tener un techo, decir, bueno, termino el día llego a mi casa, ¿viste claro. esas típicas frases que se van sí, sí. Que vas escuchando ya estoy llegando a casa, te espero en casa. Sí. Este... Bueno, radialmente es el horario del regreso. Claro, tal cual. Y tiene que ver con eso? Con ¿Cuántas veces se dice esa frase en ah, la radio? Ah, volver a que están regresando ah, a su claro, casa. Ah. Yo creo que tiene que ver con eso, con la neces esa necesidad. y que Frente a esa necesidad, bueno, si el terreno es inundable, después vemos cómo lo solucionamos. Sí. Pero que la necesidad está antes que todo. Y... Y yo creo que es lo que la sostuvo, uh, lo que yo sentí con él y con Miriam es eso, que ellas se, fueron, este, lo, se aferraron a esa necesidad y lo pudieron so, no sostener solamente, sino pudieron lograr que fuera transformadora en la vida de ellas, sí. ¿no? Que ser dos mujeres que estaban en un lugar quizás como más pasivo, más, este, de, de, si tenían la necesidad pero que no ...sabían del potencial que tenían para salir a, hacer, a buscarla... ...a construir sí. ese, esa necesidad... Sí, sí, sí, sí... ...y, y me pareció eso, que... Y ...en realidad ya ninguna de las dos tiene al día de hoy solucionado el tema... Claro... Este, Miriam sigue viviendo en la traza... ...y el, la manzana donde vive Miriam que es en Monroe y Holmberg... Este, ...supuestamente va a de demolición... Claro. ...porque había un proyecto de construir un CGP hasta donde yo sabía. Sí, sí. Y, y ella fue este, señalada como dirigente de la vivienda y desde, desde el Estado, no desde el Estado, digamos, desde la gestión de gobierno, este, fue dejada fuera de... La tuvo que pelear un montón de veces, porque no la incluían en los listados, sí. en las opciones que les, les daban. Sí, sí, ah, sí. Me la boca, te castigo. Sí, bueno, patoteo. Sí sí, sí, sí, sí, claro. Por ahí un poco más elegante, este, pero, más es elegante pero te condeno, no te castigo. Sí, no te ponen la topadora en la puerta de tu casa, pero... Pero te condeno de esa manera. Sí, sí, tal cual. La invitación es para el miércoles 11 de septiembre, 19:30 y 30, en el Espacio Inca del Gaumont, ¿Para ver la primera de una serie de proyecciones de la peli o eh, se, se pasa ese día? ¿no? no, se pasa este día dentro porque fue digamos, seleccionada en una muestra de cine internacional que va a haber que se llama Ciudades Reveladas, que tiene que ver con esto, con el cine urbano, de las historias que transcurren dentro de la ciudad, uh -huh. y que es del 5 al 11 de septiembre en, en el Gamón, en el Conti y en el Centro Cultural de la Cooperación y hay un montón de películas y películas de otros países también de, de, de acá de Latinoamérica como para probar que muchas cosas pasan sí, en sí, todos sí, lados sí, sí. Sí, absolutamente y qué tienen que ver con la condición humana por ahí no tanto con, con ser de aquí o ser de allá tienen que ver con la condición humana esto sí. es mío no te lo doy eh, armo mis fronteras este sí, me encierro y... <risa> Dejo a me gusta los demás tu a piel puerta. no me gusta tu piel no me gusta esto no me gusta lo otro no me gusta aquello La ciudad de Buenos Aires tiene una particularidad, y bastante cerquita allí en el, en el barrio de Saavedra, en el sentido de cómo se van organizando o desarticulando los tejidos sociales. Si vos conocés el barrio, no te tengo que contar nada, pero si no lo conoces, dentro del parque funciona una escuela municipal, que históricamente es la escuela, a ver, que toma al espacio marginal del barrio, ¿no? Para darle de comer para tenerlos todo el día los chicos adentro, y el que va a esa escuela ya queda con una especie de marca, ¿no? con una especie de marquita. Uh -huh. eh, cuando llegó la crisis 2001-2002, por supuesto que uno de los grandes problemas que había era eh, centenares, miles de padres de las escuelas de clase media que convivían con la escuela del parque, que no tenían laburo. Uh -huh. Si no tenían laburo, no había que comer, y si no había que comer, había que organizarse de alguna manera. Y entonces una de las organizaciones que se daban en las escuelas era ¿qué hacemos con la comida que sobra de los comedores? ¿hay forma de repartirla entre los padres que no tienen laburo? Mm. y entonces nos quedamos con una respuesta de una, de una directora que fue ejemplar a la hora de ver qué objetivos persiguen estos tipos mire, la verdad no la podemos sacar porque no estoy autorizada a romper la cadena de frío cuando en realidad el problema era el hambre El problema era el hambre. No te autorizaba a ayudar a los demás. Después descubrimos de qué se trata. En ese momento, hoy ya no existe más porque el macrismo terminó con esas partidas, había partidas especiales para infraestructura escolar que te la daban a las cooperadoras. Ahora, si vos tenías muchas becas dadas en comedor... Sí, el refuerzo de merienda o el refuerzo de... Y no te doy esa guita para la infraestructura y te la doy para comida. Entonces, te ninguneaban becas... Simplemente para que mi colegio sea el más lindo del barrio. Esto que estamos contando que parece de locos, absolutamente de locos, bueno, es lo que sucede, es lo que sí. sucede. Y en el, en el contexto del barrio le están negando una beca de comedor a chicos de casas tomadas, a, a mamás que alquilan, a, a mamás solteras, a... Bueno, sí, a, muchas, a familias que viven basto, varias generaciones bajo el mismo techo. Pero que no parezca, ¿no? Eso, ¿no? Que no parezca. Eso no nos pasa a nosotros. Mm. Eso puede pasar en Lugano, puede pasar en Mataderos. Acá no. Bueno, eso es parte también de, de esa ciudad que no miramos, con la que convivimos todo el tiempo, pero que tiene esas sorpresas encajonadas y que de tanto en tanto aparecen, sobre todo en tiempos de crisis, donde tenemos que mirarnos a los ojos y... Y ves al otro en su real dimensión, ¿no? Ahí lo tenés, ahí estaba. Y es la maestra de tus hijos o la directora del colegio de tus hijos. Sí, son los momentos de crisis donde queda más en evidencia, digamos, ¿no? La, la, la necesidad del otro y cómo, cómo, digamos, el que tiene la posibilidad, digamos, de, de hacer algo, queda en evidencia en, en su máximo egoísmo. Porque... Sí, sí, tal cual. Sí, el tema es ese, el otro día lo lo charlábamos en función de otras cosas que tienen que ver con, con la macroeconomía, con la economía de todos los días, con el proyecto de país, y en realidad tiene que ver con la posición que tenga cada uno con relación al dolor del otro. Y ya está. Eso, eso es lo primero que nos separa, ¿no? Eso es lo primero que abre los campos. Y lo otro tiene que ver con el individualismo, ¿no? Aquello de, si a mí me fue bien mientras todo se derrumbaba, está todo bien. Y podemos volver al mismo modelo. Si y total, dejo de ver al otro. O sea, porque la verdad que, que, digamos, que, lo, que lo que apunta es eso justamente, a dejar al otro fuera completamente del sistema. Y ahí están las fronteras de casa. O sea, me, encierro, me encierro en casa. Bueno, y... si no tenés una casa, estás completamente fuera del sistema. No tenés un, ah, una bueno. dirección donde poder mandar... Donde, tener un DNI donde poder mandar los pibes a tu escuela. No figurás dentro de ningún tipo de censo. No figurás dentro de la recolección del sistema de basura, sí. no figurás... No, sos un, no, figurás no, existís. no existís. No existís. No existís. Bueno, reiteramos entonces, miércoles 11 de septiembre de 19 y 30, en el espacio Inca, allí en el kilómetro cero que tiene el Inca en el Gaumont, este Gaumont renovado, realmente es una visita con valor agregado, ver la película sí. y además ver el, el Gaumont que, que es tuyo, que es nuestro. Eh, miércoles sí. 11 de septiembre, 19 y 30 horas Disculpame, con entrada sí. libre y gratuita Entrada libre y gratuita Lo que te pedimos Marina Es saber más de, del recorrido de la película Saber por dónde anda Saber cómo le fue Saber cómo, cómo la recibió este, la gente Y qué generó Porque así como ha generado esta charla Porque no cabe duda que esta charla Es fruto de, de estar sentado frente a, a, a las imágenes Y a tu preocupación Que no es más que la preocupación ...de millones de seres humanos en esta ciudad... Eh, ...yo creo que despierta cosas... ¿no? ...estar ahí sentadito es UPA... ...puede generar el, el rechazo que está en el ADN... ¿no? ...de esos tipos que lo único que quieren es... ...yo quiero las fronteras de mi casa y, y nada más... ...y de alguna manera levantar la voz de aquellos que... ...están pugnando por dar una mano a quienes no tienen casa... ...y no tener casa como parte de no tener tantas otras cosas... ¿no? Como, como punto de partida sí, de más. todo lo que nos falta. Gracias por haber venido, Marina. Gracias a vos. Y a saber gracias. más de, de la película y bueno, de ustedes. Bueno, te agradezco. No, por gracias. favor. Muchísimas gracias. dre, anjando momento en per Cada vez que mes con cada vez que te soñe, asercándonos al cielo. Siempre al fuego del hogar y el silencio que nos da semá. Cada vez que te seguí, cada vez que te abrazé, despertando mentes ser. Si el amor llegó hasta aquí y el camino va sin fin, si es posible que el dolor no llegue a eso. Dándome sin miedo, cada vez que te solte, cada vez que me aferre a tus ojos sin remedio, la guitarra y un lugar que nos muestra la ciudad se va. Cada vez que me cae, cada vez que me quede en el borde de tu aliento, si el amor llegó hasta aquí, Il camino va in bil, se è si possibile che il volno non llegga nessun ¿Qué truco? Estamos con canciones prestadas. Orozco Barrientos, autores de Que baje y de Viritagua. Que baje por Teresa Parodi. Viditagua, a cargo de María y cosecha, la chiquile desma Sergio Massa. ¿Es Sergio Massa bueno? O malo? Muy malo. Si masa come pastas, amasa la masa. Más o menos. ¿Qué pasa si Sergio moviliza a las masas? ¿Eh? Sí. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? No sirve de nada. Tengo que caer en pánico. Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 7.50. Dos horas, quince minutos, ya pasaron del nuevo día de este viernes 23 de agosto... ...de 2013... ...la temperatura para Capital y alrededores... 4 grados 8 décimas... ...con una sensación térmica... ...de 3,1... ...la humedad del 53%... ...y la visibilidad óptima... ...10 kilómetros... ...el pronóstico está indicando para hoy... ...una mínima de 2, una máxima de 10... ...no habrá lluvias... ...según el extendido... ...entre sábado y lunes... ...el sábado una mínima de 1 grado sobre 0... ...una máxima de 11... ...el domingo 3... Y, diez, y el lunes 2 de mínima y 10 de máxima. Nos vamos a Cuentos para No Amanecer de la Sociedad Eymond Schwarman. El Cordón de la Vereda de Damián Tavarowski. En su novela Palmeras Salvajes escribe William Faulkner. McCord saludó a Wilburn, pisó el cordón de la vereda y se fue. En realidad no lo escribe Faulkner, sino Borges, el traductor de la novela al castellano. No imagino a Faulkner escribiendo en inglés el cordón de la vereda. Pero sí lo veo a Borges introduciendo referencias locales, invenciones propias, colores porteños. Cuando yo era chico en Villa del Parque jugábamos al fútbol en la calle. En el picado, el dominio del cordón de la vereda era clave. Un mal rebote podía provocar el final de la jugada. En ese caso, el cordón se convertía en un rival más. Pero también había algunos, me acuerdo de mi amigo Pollito, que poseían la destreza para jugar con el cordón a favor. Le daba con efecto para que la pelota rebotara y devolviera. Usaba el cordón para tirar paredes. A veces jugaba solo bordeando el cordón para que su marcador tropezase y cayese al suelo. Algo que a mí me pasaba a menudo. Después Pollito entró en las inferiores de Argentinos Juniors. Pero como no conocía su apellido, Pollito no tenía nombre ni apellido. Nunca sabré si llegó a ser un jugador famoso. Ahora tengo una amiga que hace unas semanas tuvo un ataque de ciática tan fuerte que apenas podía caminar. Me dijo, con el dolor que tengo, subir el cordón me parece como escalar el Aconcagua. Pero esa es otra historia. Son historias de adultos. De Damián Tabarovsky, el cordón de la vereda. El relato de... Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AN750. Mirá cuando deje de toser. Hace como tres meses que estoy tosiendo sin parar. Bueno, te decía, este relato de, de Damián Tabarofsky, más el tema de, de la guardia hereje, me llevó a una conferencia de prensa que dio en la, en la Argentina, a fines de 1970, Cañedo. ¿Quién era Cañedo? Era un mexicano, capo de Televisa, que había tenido en sus manos la organización del Mundial de 1970. Y, a ver, todo, absolutamente todo, fue un gran show, que además salió muy bien, para que encuadre dentro de la pantalla televisiva, en aquel mundial que fue el primero transmitido vía satélite en la historia de los mundiales. Y entonces, la cosa tuvo la escenografía perfecta, campos espectaculares, ni hablar de lo que era el Estadio Azteca recientemente inaugurado, una joya. Y entonces el tipo llega hasta la Argentina, producto de que nosotros estábamos ya a esa altura del partido peleando... La... ...la posibilidad... ...de ser sede... ...en 1978... ...y... ...comenzó a ver que... ...que los campos lejos de ser perfectos... ...eran terribles... ...y estamos hablando de... ...de los estadios más importantes... ...de Primera División de Buenos Aires... ...pero el tipo caminando por las calles... ...este... ...de la ciudad... ...comenzó a ver... ...algo que todavía era parte de la postal urbana los pibes jugando en el empedrado y la mayoría con una pelota de goma y en plena conferencia de prensa el tipo dijo ahora, después de días caminando por Buenos Aires entendí entendí por qué ustedes son los mejores porque si logran en ese empedrado manejar una pelota de goma después pueden hacer cualquier cosa Ahora, ahora lo entendí. En las canciones prestadas de hoy llega León Gieco, quien le va a poner su, su voz a su palabra, la gente de, de los pueblos. Primero el ángel de la bicicleta y después cinco siglos igual nos ojos por el cielo sus palabras tan dulces tan claras cambiamos por truenos sacamos cuerpo Sí, mos arras. Ya habrémos un아 bicicleta que viaja. Por las esquinas del barrio. así estaba De los Pueblos, modelo 2013, la formación con la que volvieron a los escenarios y volvieron al disco haciéndolo, a León Gie con esta noche de canciones prestadas. Primero el ángel de la bicicleta y después cinco siglos igual. great fue un bloque de canciones prestadas muy particular, porque podríamos decir que por, por herencia son temas que le pertenecen a la dueña de este trabajo que recopiló gran parte de lo mejor de la obra de Jaime Dávalos, nada más y nada menos que, que su hija Florencia Dávolos, la menor de los siete, los cuatro del primer matrimonio encabezados por Julia Elena, la otra cantante de la familia, y de los tres del segundo matrimonio de don Jaime, la más chiquita es Florencia, que tenía 11 años cuando murió su padre. Y armó un muy buen CD para presentarse en sociedad, un CD que además obtuvo dos premios en la noche de ayer en Los Gardel, así que fue un arranque de carrera soñado absolutamente soñado. Primero con las canciones del viejo, después con muy buenos arreglos, con algunas presencias históricas, como la última presencia del disco de Juan Falú, y, y después con esa con esa impronta familiar que insisto son las dos puntas del camino. Hay más músicos en la familia, pero no hay más voces que la que la de Florencia y la de Julia Elena. Así que ella tomando la posta un poco De, del canto de, de Julia Elena que arrancó en, en la década del 60 Así que un muy buen este, trabajo discográfico este Memoria de la Semilla Que ayer en los premios Gardel se llevó dos estatuillas Uno por el trabajo en sí y la otra por la revelación femenina Que en el mundo del folclore se dio con la aparición, con la irrupción de Florencia Dávalos ¿Qué escuchaste la nostalgiosa y Vidal del nombrador Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido. Amanecer en an AM 750 La tapa de página 12 señala la chancha y los 20. LAN sostiene que no puede operar desde aeroparque sin el hangar que le reclama el gobierno. Sin embargo, ya lo hizo sin problemas entre el año 2005 y 2008, antes de que se firmara el contrato actual con una cláusula que anticipaba que esto era simplemente provisorio. La empresa igual quiere que la justicia mantenga su privilegio. Lan chancha y los 20 es el título de la nota de Cristian Carrillo, esta mañana en Página 12. Si nos sacan del hangar, nos sacan del corazón, dijo ayer el director de Asuntos Corporativos de LAN Argentina, Agustín Agrás, en referencia a la decisión del organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, que solicita a la línea aérea devolver las instalaciones ubicadas en el Jorge Niuveri. LAN ocupa un hangar desde el año 2008, cuando se firmó un acuerdo con una cláusula que establece que si el gobierno requiere esas instalaciones debe abandonarlas. La empresa sostiene que sin ese espacio se vería forzada a dejar de operar. Sin embargo, su presencia en el país data de 2005, tres años antes de contar con el hangar, periodo en el cual logró expandirse sin problemas e incluso fue distinguida por sus servicios, dice Cristian Carrillo en Página 12 de hoy. De hecho, A fines de 2008, ya concentraba el 30% del tráfico aéreo. Incluso ahora, la compañía realiza vuelos desde Ezeiza, donde no tiene instalaciones fijas. Además, existen otras aerolíneas como Sol, Gol y Andes, que operan sin hangares propios. Tampoco existen estas instalaciones en el interior del país. Lo que rebate los argumentos de su necesidad ante desperfectos. ...de los aviones. Una empresa que se expandió... ...sin hangares... ...firma Cristian Carrillo... ...en página de hoy... ...como correlato... ...del título central de primera plana... la Chancha... ...y los 20... ...10 para las 3... ...tiempo de noticias en AM 750... Y 50 en 7.50 Argentina avanza Derecho a la información Hora 2, 50 minutos Humedad 53%, temperatura 4 grados, 8 décimas Antonio Calo calificó como muy buena la reunión que encabezó la presidenta Cristina Fernández. El secretario general de la CGT oficialista anticipó que el encuentro se repetirá en 15 o 20 días. El metalúrgico aseguró que la reunión dio porque la gente tiene trabajo. La gente sigue trabajando, la gente sigue produciendo. Mi organización, entre el 22 de octubre, van a reabrir nuevamente la fábrica de con 500 trabajadores. El otro día abrieron una fábrica de lavarropa de 120 trabajadores, así que el caos yo no lo veo. Puede haber temores, algunos tener algunos intereses que no son lo que nosotros defendemos, lo que nosotros apoyamos. Yo soy un ciudadano común, yo salgo por la calle, voy caminando y no veo ese caos. Yo no comparo con otros países, pues no los conozco. Hablo de Argentina, hablo de este modelo, hablo de dónde venimos, yo tengo 65 años muchas cosas y ayer cuando empezó la reunión de esta reunión que llamó la señora presidenta y le digo sale señora presidenta porque se puede hacer esta reunión porque hay trabajo si no me hice trabajo esta reunión no se hacía no se hablaba del impuesto a la ganancia no se hablaba nada la línea B funcionó con demoras y hubo incidentes los usuarios se mostraron indignados y algunos insultaron a trabajadores y rompieron vidrios de las boleterías de la estación Los Incas Según expresaron trabajadores del subte, los problemas en el funcionamiento se debieron a inconvenientes técnicos con el sistema de señales, lo que produjo que las formaciones demoraran hasta una hora en recorrer tres estaciones. El Senado Provincial aprobó la intervención del municipio salteño, Salvador Massa. La medida confirma la destitución del Intendente Carlos Villalba, quien fue sorprendido en un prostíbulo durante allanamientos realizados la semana pasada por orden de la Justicia Federal. El proyecto incluye el llamado a elecciones del intendente, junto con los comicios legislativos provinciales, convocados para el próximo 10 de noviembre. Pelota. Comienza la cuarta fecha del torneo inicial. A las 16 Belgrano se enfrentará con gimnasia y dos horas más tarde Rafaela se medirá con News. A partir de las 20.20 20, se encontrarán Racing y Arsenal en Avellaneda. Humedad 53%, temperatura 4 grados, 8 décimas. ...Tatiana Kushnir 7.50 avanza. Derecho a la información. Venimos hablando y mucho del fenómeno de la mujer en la canción popular argentina... ...hoy mismo lo hicimos cuando nos visitó Silvina Orozco... ...una de esas tantas voces... ...que irrumpieron en esta última década, en algún momento de esta última década... ...para hacerse cargo de, del escenario, ¿no? Primero con la música popular latinoamericana... ...el acento en el folclore argentino... ...y ahora metiéndole a su tercer disco... Eh, ...un condimento tanguero que antes no, no tenía. Pero bueno, lo estuvimos charlando con ella hoy, coincidíamos y poníamos... ...como siempre lo hacemos, este ejemplo tan particular que se da en la provincia de Santiago del Estero que ha parido a dos grupos vocales femeninos como Soles y Lunas y como Las Mulieris que realmente son singulares en el marco de de, de, de, de todos los trabajos que a nivel coral porque esto tiene mucho de coral se hacen en la música popular argentina en canciones prestadas Julio Argentino Jerez es el que va a poner los textos y las voces Estos dos grupos santiagueños. Primero Zambita de allá, Soles y Lunas, y después Añoranzas, Las Mulieiris. a bailar La cumbia y la samba que vienen a bailar que vienen a bailar il palco pare san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 cantando en cambio vivo llorando igualito que el crespi porque en mi memoria nombre que canto a ti En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar Cómo puede no olvidar alguno de mis paisanos tanto padre, madre, hermano con tanta facilidad Pero allí donde nací. Canciones de Julio Argentino Jerez, Zambita de allá, por soles y lunas y añoranzas, las mujeres, este fenómeno santiagueño de dos grupos vocales femeninos que suenan de esta manera. Tres son. Tres. Son las tres en la ciudad de Buenos Aires. 7.50. Radio AM Firma Alejandra Dandán en Página 12 de hoy La ofensiva de Blackier Los organismos de derechos humanos de Jujuy denunciaron una preocupante escalada mediática en la estrategia de defensa del dueño del ingenio Ledesma Carlos Pedro Blaquier. Dijeron que la reproducción de datos falsos y descontextualizados de algunos artículos de prensa aparecen como una acción psicológica destinada a tergiversar la memoria colectiva, instalar una verdad por fuera del expediente y presionar a los jueces de la Cámara Federal de Salta, que tienen que resolver en breve la situación procesal de cada uno de los imputados. El empresario fue procesado en noviembre del año pasado por su intervención en 29 secuestros producidos entre marzo y julio de 1976 cuando la nota de Alejandra y la queja de los organismos de derechos humanos de Jujuy denuncian una preocupante escalada mediática y hablan de artículos de prensa que aparecen como una acción psicológica destinada a tergiversar la memoria colectiva, le apuntan a La Nación. El diario que está motivando esto, por supuesto, es La Nación. Y digo por supuesto porque los lazos históricos de la Nación con los Blackier, están bien en la superficie. La ofensiva de Blackier, firma Alejandra Dandán, página 12 de hoy. Vamos con un segmento especial dedicado a Atahualpa Yupanqui. Canciones prestadas arrancando por Baglietto Vitale y Pedro Aznar. Piedra y camino y romance de la luna tucumana. Субтитрувальниця Vamos a los próxima guitarra Primero Piedra y Camino Baglietto Vitale Después Romance de la Luna Tucumana Pedro Aznar Dos más de Atahualpa En estos eh, temas prestados En estas canciones prestadas Recuerdos del Portezuelo Y el Quinteto Tiempo Y la versión de Canción para Doña Guillermina Por un cantorazo Por el cordobés Pablo Lozano En esas marianinas Yo bajaba las cuestas como si nada y en un marchado parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda, mismo la pared. Al pasar por el rancho del portesuelo salían a mirarme sus ojos negros, nunca le dije nada, pero qué lindo, y de feliz le daba mi copla el viento. con ellos nunca le dije nada pero qué lindo solo tengo la copa para mi consuelo tristes o alegres, sus ojos negros, nunca le dije nada, pero qué lindo, siento un dulzor amargo, cuando me acuerdo. Atahualpa Yupanqui puso los textos, las voces, el Quinteto Tiempo y Pablo Lozano. Primero, Recuerdos del Portesuelo y después, Canción para Doña Guillerma. ¿Alguna vez soñaste atender sin llamados? Siempre he pensado, y en esto coincido con aquel enorme andaluz, Antonio Machado. Atahualpa Yupanqui, 7.50 ¿Qué importante será no ser importante? Hasta que el pueblo las canta, las coplas coplas no son. Y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Memoria liberada La información dice que en uno de los teléfonos públicos de la radio Pachamama... Mientras se desarrollaba el programa Tupac en el aire que conduce Sergio Chololque, hijo de Milagrosala, se recibieron tres mensajes de texto. En ellos se lo amenazaba de muerte junto a su madre y a su hermana Claudia. En un lenguaje intimidante, brutal y grosero, la advertencia marcó el inicio de una campaña sucia en contra de la candidata a la diputada provincial de la Tupac Amaru y toda su familia. La denuncia formal se presentó ante el fiscal de turno, Gustavo Araya. Continúa diciendo tiempo que la dirigente social reclamó a los sectores políticos tradicionales y a sus aliados una campaña política limpia, con propuestas, con proyectos y no con este tipo de amenazas, descalificaciones y denuncias que nos recuerdan lo más oscuro de nuestra historia. Por último, la titular del partido por la soberanía popular, Señaló, esto es parte de una estrategia nacional y provincial en la que sectores políticos y sus aliados, que temen perder sus privilegios, buscan desacreditarnos e intimidarnos. Pero, les decimos que no vamos a dejar de trabajar como lo hacemos todos los días y que vamos a seguir adelante, tal como prometimos, buscando las soluciones para lograr mejorar las condiciones de vida de todos los jujeños. Jujuy. ...amenazan de muerte a la familia de Milagro Sala. En un nuevo capítulo de Canciones Prestadas... ...el que pone los textos es don Alfredo Cita Rosa. El uruguayo Gerardo Suárez Arvelo... ...y la fueguina Casiana Torres. Primero, Pal que se va, y después, el loco Antonio. te tienes que acordar cuán más lejos te vayas más te tienes que acordar cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar pero algunas son olvido y otras son cosas no más. pero algunas son olvido y otras son cosas no más. Se ososaur, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Y ahora que y ya pisas como el que El camino es para que viene y para que vas, no te olvides que el camino es para que viene y para que va, no te olvides del pavo si te vas para la ciudad. Cuánto más lejos te vayas, más te tienes que acordar, cuántime lejos te vayas, más te tienes que acordar, cuántico lejos te vayas, más te tienes que acordar. What's awesome. up? Canciones las prestó Alfredo Citarrosa. Primero, Gerardo Suárez Arrebelo y su versión de Pal, que se va. Y después, Casiana Torres y el loco Antonio. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido. Amanecer. En AM750 imperdible el arranque del programa de mañana digo el arranque porque vaya uno a saber cuando terminamos de hablar y de escuchar música con el pata corbani que nos va a visitar desde las cero de, de mañana por supuesto habrá que hablar y mucho de tango, de carnaval, de buenos aires el pata es uno de los enormes cultores Del carnaval, del carnaval porteño y básicamente uno de sus grandes investigadores también vamos a hablar de ese taller de percusión que es algo así como eh, el que está armando de a poco la herencia que va a dejar el pata a nivel musical y vamos a estar por supuesto recordando toda, absolutamente toda su, su carrera así que habrá mucho tango, mucho Buenos Aires mucho carnaval mañana Abrimos el programa Hablando con el Pata Corvani. ¿Cuántos terminamos? Qué sé yo. En canciones prestadas los versos, la poesía, los textos los pone Fito, la voz Mercedes. como una frutilla su corazón siempre el mismo rollo con los parientes me dejó unos discos en el placard un reloj de plata y un samurai todo de en un expedien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 Yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los atélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por... De cambiar esta nuestra casa Te cambiarla por cambiar no dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Mercedes, haciendo afito, parte del aire y yo vengo a ofrecer mi corazón. El Tata Martino. ¿Es el Tata Martino bueno o malo? Malísimo. Si el Tata gana, ¿es de puro toto o toto? Más o menos. ¿Qué pasa si el Tata no sale, campeón? La muerte. Tengo que caer en pánico. Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 7.50. 3 horas 42 minutos. Ya gastó el nuevo día. Este viernes 23 de agosto del año 2013. La temperatura... ...rosando los 5 grados, la humedad 53%, la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué propone el servicio meteorológico para hoy? Una máxima de 10, no habrá lluvias, tampoco sábado, domingo y lunes... ...con máximas de 11, 10 y 10 respectivamente. Una más, la anteúltima de todas estas secciones de canciones prestadas. Ariel... Petrocelli y Daniel Toro fueron una sociedad indestructible allá por finales de los 60, principios de los 70. Para ir a buscarte con la voz de Marián Farías Gómez y cuando tenga la tierra, los Carabajal.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 Ahí estábamos en el anteúltimo capítulo de las canciones prestadas del día de hoy. Ariel Petrocelli y Daniel Toro pusieron los textos, las voces de Marián, Farías Gómez y Los Carabajal para, para ir a buscarte y cuando tenga la tierra. Tiempo de noticias a 9 de las 4. Y 50 en 7.50. Argentina avanza derecho a la información. Hora 3, minutos. Humedad 53%, temperatura 4 grados, 8 décimas. Cristina Fernández de Kirchner recibió a la presidenta del Consejo de las Américas. La reunión se realizó en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Previamente la presidenta habló en la conferencia para la proscripción de las armas nucleares en América Latina. Nosotros debemos seguir insistiendo firmemente, sin pausa, en que queremos un Atlántico Sur libre de armas nucleares. No queremos que nos extrapolen a esta región problemas instrumentos que no nos son propios, que desconocemos porque somos un país profundamente respetuoso del derecho internacional y nos sentimos miembros plenos de Naciones Unidas y como tal respetamos todas y cada una de las decisiones. Estamos ante nuevos y más acechantes peligros, mucho más diseminados, tal vez mucho menos identificables, pero que están explotando en distintas partes del planeta. Los cancilleres de Argentina y Chile abordarán el conflicto de LAN. Será este viernes en Santiago cuando Héctor Timerman y Alfredo Moreno participen de una cumbre de ministros y gobernadores. Cabe destacar que el presidente del país trasandino, Sebastián Piñera, ordenó a su funcionario interceder tras la resolución del órgano regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, que intimó a la empresa a desalojar su hangar de aeroparque en 10 días. Patria Grande El Senado colombiano recibió el proyecto de ley para refrendar el acuerdo con las FARC. Según explicó el presidente Juan Manuel Santos, se trata de una iniciativa estatuitaria que permita que los entendimientos con la guerrilla para poner fin al conflicto se puedan presentar en un día que coincida con las elecciones. El trámite comenzará la semana que viene debido al carácter de urgencia con el que fue radicado. El entrenador de San Lorenzo reconoció los errores que cometió su equipo en el partido ante River. Juan Antonio Pizzi valoró el gran esfuerzo que hicieron sus jugadores en la derrota 1 a 0 ante el club de Núñez por la Copa Sudamericana, pero lamentó el resultado. El entrenador destacó que la idea de juego es que los errores sean los menos posibles y si existen, que haya alguien para resolverlos. Hay que evaluar cómo, cómo son las pelotas paradas, lógicamente que no, no me gusta, encima no todo el mundo vino hoy a esperar a ver qué es pasado con las pelotas paradas. Este, la realidad es que, bueno, nos metieron un gol, creo que no tuvieron muchas situaciones de pelota parada, eh, con lo cual es, es difícil evaluar, pero, pero sí, me, me molesta porque sé que, que hacemos mucho hincapié en, en, en ese tipo de jugadas, hacemos muchos sacrificios trayendo este, la gente a defender y sin embargo... Humedad 53%. Temperatura 4 grados 8 décimas. Tatiana Kuchner. 7.50 avanzanzas. Derecho a la información. Nos vamos, solamente nos queda tiempo para anunciarte que ya llega con canciones prestadas Dorita Chávez haciendo dos del brasileño Iván Lins, saliendo de mí y a nuestros hijos Volvemos con el primer segundo de mañana para hacer juntos la noche más larga del día Te reitero la invitación del arranque y no sabemos hasta cuándo vamos a estirar la charla Tendremos al pata corbani, o sea, tango y carnaval Chao, hasta mañana blanda de quien para ti vo vale saliendo de mi con sonrisas impunes como si toda raza no tuviese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 Buenos Aires, provincia. Música y noticias. Música y noticias en AM750. Música y noticias en AM750. Pasaron nueve minutos de las cuatro de la mañana de este viernes 23 de agosto de 2013. La temperatura actual en Buenos Aires es de 4 grados 4 décimas, hace mucho frío en la ciudad de Buenos Aires y la humedad del 51%. Hasta las 6 de la mañana vamos a estar recorriendo esta madrugada y repasando los principales títulos del de día de ayer y también los que van a venir el día de hoy. Tenemos que empezar hablando de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner porque la mandataria en el día de ayer cerró la Conferencia General para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe y resaltó entre distintos puntos y ante también muchos representantes de la región que para Argentina es fundamental preservar el Atlántico Sur como una región de paz y libre de armas nucleares. La conferencia... ...que deliberó durante toda la jornada... ...en la sede de la Cancillería... ...fue inaugurada por el Vice Canciller... ...Eduardo Zuaín... ...y contó con la participación... ...de delegados de 33 países... ...te cuento un poco... ¿Cómo es el Opanal? Bueno, él se estableció con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Tratado Tatleoloco que fuera firmado en 1967, creando así la primera zona libre de armas nucleares en un área densamente poblada. Esto lo informó la Cancillería. La cartera también remarcó que entre sus objetivos están el asegurar la ausencia de armas nucleares en la zona de aplicación definida en el tratado, contribuir a la no proliferación de armas nucleares, promover el desarme general y completo, utilizar exclusivamente con fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares sometidas a la jurisdicción de las partes y prohibir e impedir el ensayo, el uso, la fabricación, producción o adquisición, ...por cualquier medio de toda arma nuclear. Argentina firmó el Tratado el 27 de septiembre de 1967... ...y lo ratificó luego el 18 de enero de 1994. La zona de aplicación incluye toda la región... ...y grandes sectores del Océano Pacífico y el Atlántico... ...incluyendo a las Islas Malvinas, a Georgias del Sur... ...y los espacios marítimos circundantes... La Cancillería señaló también que el tratado tiene dos protocolos adicionales destinados a los estados de facto que tengan territorios bajo su responsabilidad en la zona de aplicación del tratado o que sean poseedores de armas nucleares reconocidos por la comunidad internacional como lo son el Reino Unido, los Países Bajos, Francia, Estados Unidos, China y la Federación Rusa. Cristina Fernández de Kirchner en su discurso destacó que Argentina tiene un gran desarrollo nuclear y que también se convirtió en uno de los primeros del uso de la energía nuclear con fines pacíficos. La jefa de Estado recordó que los analistas tiempo atrás decían que esta situación era peligrosa, que, que la energía nuclear en el cono sur consistía de cierto peligro porque existía una idea traída desde afuera en cuanto a que, Tanto Argentina o Brasil tenían potencial para poner en peligro a la región, pero como siempre pasa, no aceptaron. Reafirmó y dijo que, exactamente, que fue exactamente lo contrario, porque ambos países tenemos desarrollo nuclear, así como dijo la presidenta, y fueron de los primeros en convertirse en abanderados de la no proliferación nuclear. En esa línea también, Cristina aseguró que en política se puede hacer Cualquier cosa menos ignorar la realidad. Y destacó que desde la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que es el cargo que ocupa actualmente, se está demandando un liderazgo responsable en el mundo y que en esta región se puede coexistir pacíficamente a pesar de que han tenido momentos duros. La vamos a escuchar a Cristina Fernández. ¿Qué es lo que nos preocupa en este espacio concreto en el que hoy estamos? Que precisamente nuestra región, el Atlántico Sur, sea caracterizado por ser una región de paz, de gobiernos diversos, con diversas identidades, con diversos pensamientos, con diversas historias, y sin embargo podemos coexistir pacíficamente y sin agresiones, a pesar de que hemos tenido momentos duros, difíciles, de diferencias entre países hermanos que pudieron ser saldados, por ejemplo, por aquella conferencia de Río, que luego fue y se convirtió en CELAC, por la UNASUR, en distintas oportunidades. Por eso, para nosotros, preservar al Atlántico Sur como una región de paz y como una región libre de armas nucleares es un tema central. Cristina remarcó también que el desafío de cara al futuro es repensar la función de los organismos multilaterales en todo el mundo, tanto los políticos como para las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad como los económicos, en este caso puntual, el Fondo Monetario Internacional. Hay organismos multilaterales con grados de obsolencia muy grandes, como la ONU, que no pudo detener el nivel de conflictividad creciente en todo el mundo, que es lo que le preocupa a la jefa de Estado. En cambio, también Cristina diferenció que precisamente nuestra región se caracterizó siempre por ser región de paz, de gobiernos diversos, con diversas historias, y que sin embargo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 En un ratito nada más vamos a seguir repasando los distintos títulos del día. Mientras tanto, y para comenzar esta mañana de viernes, previo al fin de semana, lo empezamos escuchando música en AM750. a 750 pasa algo